The curfew-crossed line, the comedy divine The bulging eyes of puppets, scroll by mystery. <laughs> Los micros que están furgando, si sí, son estos, son estos. Eh, bueno, eh, buenas noches a toda la gente. Madre de Dios, qué marañas de cables tengo hoy. Pero aquí, a ver, eh, cambio esto y tal. Eh, eh, que bueno, que este es que eh, arrancó un, un programa nuevo. Eh. Tal vez a los mayor, esperando sentir al, al, al dominguero de, de los ramos. Eh. Y el dominguero de los ramos de, de aquí en Alantre va, va a arrancar. Eh. pero ahí a ver si el botón que lle sí vale eh, que va a arrancar detrás del mío hombre, ¿eh? no sé al final si el, es 11 y media, es 12 a ver en qué en que quedamos y cómo lo arreglamos pero va de detrás porque bueno eh, esta radio ¿eh? radio cuca ¿eh? porque somos radio cuca y una radio viva ¿eh? las radios libres tienden tienden bastante a la vivacidad ¿eh? tienen bastante a la vivacidad y entonces es, bueno pues eh, resulta que espera que voy a identificarme en el chat a ver tengo que poner el nombre ¿eh? vale tengo que poner el nombre voy a prender un poquillo la luz porque ya sabéis que yo hago el programa básicamente oscures ¿eh? entonces es, bueno pues a ver déjame agarrar el micro con la mano porque si no miro para para abajo y, y no me arreglo a ver yo soy el anedónico miserable o sea que tengo que ponerlo aquí anedónico y si sí, está de hecho un, un espacio y pongo también miserable vale o sea que ya talla ya soy el anedónico miserable dice aquí que estoy en vivo nada no me mola nada voy a identificarme como si tuviera voy a ver si sale Vanuatu porque a mi vanuato gustame mucho ahora conoces otros por culpa de del tsunami, los móviles esos pero yo ya lo conocía de antes. Sí, no, no tuve nunca tú Está muy para allá. Joder, tan les antípodes, nada menos, no soy yo de, ¿eh? de ir para les antípodes, olvido No, yo donde decía que era. Eh, bueno, qué coño. Pues del país de A la venga. Oh, qué bueno, tío. Como mola. ¿Eh? Año de nacimiento. Joder, qué guay. Puedo poner también al año de nacimiento en el chat. A ver hasta dónde me dejo poner Buah, 1920 nada más que de con Entonces no pongo nada Solo poner hombre o mujer? ¿Masculino o femenino? No, pues paso, colega, paso Y a invites from Eso no... Everyone Sí, pues everyone Puedo invitarme everyone, el que quiera El que dé la gana ¿A qué coño? Ahora pon aquí Login o register ¡Ay madre! ¿Esto qué lle. Joder, chaval. Uy. No, el sinap. en la ley, chaval. Pero qué complicado, pero estos tres semanas no era tan complicado. Please feel out this feel. ¿Qué coño significará eso? Vaya, que de inglés tampoco vos pensáis que todo es muy pa' allá, eh. O sea, yo lo susto. Oye, pues cago en la ley, está jodiéndome eh. A ver, ome. ciérrate, dos. Vamos a empezar otra vez. Ahora hay dos dos people here. Me pone que hay dos personas. y yo no puedo ver nada, cago en la ley chaval, pero bueno cago en la hostia, pero como la esto, que putada oye perdonadme, no sé quiénes son los dos que estáis ahí, pero ahora no me deje ya ver please enter a mail como que valice mail, yo no quiero ningún email, joder hostia coño como que enter a un email, yo lo que, yo no quiero poner email Oh, me cago en la puñeta, chaval. Wow, vaya movida. Qué putada, tíos. Ah, pues lo siento mucho, pero si hay que poner un email, no me meto el chat. Llevo una putada muy gorda, ¿eh? Yo una putada muy gorda porque hay un hay un momento en un facia falta y, y, y, y tan feliz. Bueno, voy a probar en el otro ordenata, a ver si en el otro ordenata puedo puedo meterme en el chat y no me anda pidiendo movides. No, tíos, porque yo soy muy paranoico. A ver si me entendéis, ¿eh? Yo tengo una paranoica una paranoia residual ¿eh? y no puedo desfacerme de ella. Está ahí siempre. Al otro, que doy al navegador para abrir y que sea actualizando el firefos. Cajo, una ley, chaval. Pero bueno, hoy está hoy todo todo, todo está eh, un contubernio montado. Está eh, todo aliado para que no pueda yo... Eh. Esto puede tardar unos minutos, la madre que lo parió, chaval. Yo flipo. ¿Eh? Ah, bueno, no tardo unos minutos porque ya está aquí Entonces, a ver, ahora voy a, a la página de Radio Cuca ¿eh? Que ya dice que, que estabais sintiendo Radio Cuca, ¿verdad? Y que como Radio Cuca lleva una radio que, aparte del libre, es una radio viva ¿eh? Pues entonces es... ¡Anda, la hostia! Y ahora ponme cero people Ah, no, están aquí Fuku y tan y Y estoy yo, tal Ah, mira, en este otro ordenador, déjame... Eh, eh, eh, ponme ya directamente Que soy el, el anedónico miserable Que guay chaval Vaya ¿eh? como mola Y entonces ahora a ver Que me acuerdo lo que me dijeron Los amigos el otro día Tengo que poner room Sanedonia. No me acuerdo si me lo dijo Fuku O me lo dijo Marie Ahora pero ahora no sale Private chat No sé qué. Ah tíos esto ya es complicadísimo A ver Se supone que yo estoy escribiendo en un sitio vale y entonces es pongo y, y sale pero ahora hay otro que pone private chat no pero yo private chat y yo quiero ir al Danedonia, joder cagula. y pone que hay tres sí y, bueno mira siento lo mucho oye yo sé que estáis ahí si queréis poner cualquier cosa igual. Ah, espera espera espera espera espera espera pero, espera, espera que aquí hay otro me cago en la mar Creo que sí que ya que ya acerté Creo que sí que ya acerté Creo que ya estoy, estoy metido A ver, eh, estoy metido en uno eh, eh, Si me pon Oye, escribidme algo, Collacios O Fuku María, escribidme alguna cocina Para pa ver si... ¡Venga! que ¡Ah! ¡Que se me está metiendo aquí! ¿Quién se me mete? A ver ¡Ay! Estoy quitando la chaqueta ah, ¡Hostia! No, pero métese Pero pasa de mí, viene a clavar no sé qué Rollos ahí al tablón A ver, oiga, a favor, ustedes sentarse, presentarse y decir que coño, fai en el estudio de Anedonia, ¿eh? que, que aquí no, no, no, no sé, no hay motivo, yo creo, para que ande entrando gente. Tantos abiertos, venga, sí, sí. Bueno, un saludo a los oyentes de la Anedonia con especial a la comunidad guatemalteca. Y nada, estábamos aquí acompañando a un nuevo programa eh, uh -huh. que. que le marcará ciertas ciertas obligaciones horarias aquí al, al compañero ah, para su desgracia obligaciones horarias marcaréis eh, lo viste <risa> no a ya veremos no me va verás. voy a empezar yo tarde porque yo programa... nada más siempre tuve de, programas delante tuvo lo que no tengo ahí mucho yo programa detrás que ahora va a empezar a venir detrás y bueno es, además es, oye tengo hoy más respeto entonces bueno habrá que eh, habrá que acabar para la hora pero en siete añinos sí pero más adelante siempre tuve tuve al, al pistolero maniego de mano y después ya no sé si tuve otro hasta que hasta que empezó el de mala hostia y, y después del de la mala hostia ya tuvo el dominguero domingo de Ramos pero bueno ahora vi tenerlo detrás mira detrás sí que desde que los capítulos prohibidos migraron para el viernes no tenía ningún programa no tenía ningún programa detrás pero bueno oye Por cierto, esto voy a cerrarlo porque... Eh, estoy diciendo la página de, de, de Estillao porque... Del, de uno, en uno de los ordenadores no me deja meter más chat... Y en el otro ya me, directamente sale mi nombre. <risa> mola mogo yo Y, gra Al... y gracias, te deja meterte. Vale, oye, joder, mola. Pero mira, de hecho yo a la de más gente que... Sí, no, hay, hay más ahí, pero ya lo sé que hay más ventanas. Pero yo qué coño sé para qué son. Mira, ahí no hay nada... La eh, o sea, del sí. baloncesto y, no sé. y aquí la peña Tiene eh, eh, ¿tien eh, chats eh, propios bueno. Sí, es, es, es lo mío Pero de la semana pasada Oye, eh, pues qué más que esto, agrupadín todo, aquí Joder, no a mí no me mola nada Porque esto me supera A mí la tecnología cuando ya soy demasiado Moderna, ¿qué es que te Madre ah. Dios, que eso no por ahí sí. matóse Y que hay un rapaz o sea, también fuera Un lunático ahí catalogando sí. libros Sin parar a cualquier sí. hora del día El, el, el, el, el ciego del año, me parece que ye, ¿no? sí, sí, <risa> el mismo el mismo que supuestamente hace un programa en esta radio supuestamente, hay un programa muy veterano porque tiene años ya pero sin embargo, no sé nadie nadie lo conoce nadie, nadie sabe de si programa eh, efectivamente los oyentes tienen que dejarse la cabeza para encontrar programas y de, o sea, si es un esfuerzo por parte de los oyentes <risa> tratar la parrilla o sea, trata ahí está ¿Eh? o sea, ahí para... paga su cuota religiosamente eso todos sí, los meses, sí. pero, pero el programa no, es, es, está desaparecido. ¿no? Ni, ni tan ni se, ni se le espera, a lo mejor, ¿eh? ni tan ni se le espera. Y, bueno, no me pasa, ah sí, espera, dime, que espera a ver si María se ubica, ah, vale, qué movida. Ah, buenas noches, Fuku, estoy, está contándome cosas, Fuku, ¿eh? que que llega que que yel, que el que está metido en el chat es hola anedónico eh, pero a ver si maría se ubica como el rumbo aparece como foco no tío pues a mí el rum aparece como anedonia pero bueno qué sé yo como estas cosas eh, a mí a mí superme, me supere bastante supere bastante Acuérdame yo de aquel chat que teníamos antes oh, tan sencillín <risas> quería ver más que pulsar un botón y ya ya estaba esto eh, arreglado Tenía la pega que, de que no te dejaba poner el nombre, pero bueno, tampoco pasa nada. ¿eh? Más o menos, mega ahora abres otra ventana, ¿eh? No te digo yo, estoy, estoy tremendo. Estoy es que tremendo. que te manden privados, yo que creo. Son privados. Sí, ¿no? Porque pues de... va asociado a una persona en concreto. Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Mira, ahora dice María, hola, Nedónico. Hola, hola, María. Y dice, foco ni idea. ¿Quién es el invitado? Ni idea. Joder. Ah, ¿que El que invitado sería? es circunstancial, ¿no? Tiene mayor eh, El mayor importancia. Joder, que faes un programa anabásico, faes un poco de publicidad de alto programa, oh, que está eh, muy bien. No, lleva desaparecido también un par de meses. Bueno, joder, sí. porque hay un programa extremadamente importante y cuando lo faes ya hay abondo como para un par de meses y sí, requiere cierta cierto centro personal que no sí. existe ahora. Entonces, por eso. No, y además tiene una movida, tú sientes un sientes una adicción anabasis, ¿eh? Y luego el proceso reflexivo que te lleva Implica dos, tres meses Para comprender bien todo lo que eh, Todo lo que se combate en ese hostia, programa no, no, Entonces sea, no, sí, de, Joder, te digo todo lo yo, hostia Cago la mar, vas a verlo tú no serán tú los pares. tuyos, eso ¿so? No, el mío no tiene ningún tipo de profundidad El mío llena más venir aquí Es potricar un poquillín, hablar Es baballar, ¿Y estas de, cosas ¿De qué vas a baballar hoy? ¿De Podemos o de, o de no, qué? No, no tengo ni un puñetario <ríe> Podemos ¿tiene, tiene un... Esos que no pudieron ahí... Eh. Ya, en Andalucía no pudieron. ¿eh? Pero bueno, me, igual en otro sitio pueden, qué sé yo. Sí, sí. Miedo me da. Yo tengo... Pues no te creas, ¿eh? Que yo esta, esta semana... ¿qué pone yo? ¿Será el becario de Domingo no, no, no, de Ramos? No me, no me confundan con el becario de Ah, no. De el rapazeste. No, yo el becario de... No, sí, el, el becario es protoquímico. Vienen de, de <risas> pues. Vienen de pues de, de, de mí. Ahora va, va a venir después de mí. ¿eh? Eh, no, estoy llegando a básico. hay un programa ahí de, de historia del movimiento obrero muy bueno, muy interesante. ¿eh? A mí básicamente préstame porque sale un mogollón de cosas de las que yo no tenía ningún interés. Y mira que se supone que yo sé de estas cosas porque va, oye. Eh, así como soy yo, aprendiendo mucho, maestro de nada, pues también oye, pues tengo yo los mis intereses repartidos y parte de ellos. tan en ese móvil, tuvieron más en un tiempo Menos en otro, pero bueno, oye Están ahí, y salen cosas ahí Que me dejen a mí ¿eh? Bastante abocado. Eh, mira, yo muchas veces pienso En la base que saques en tu programa Cosas que Dentro de 20 años A lo mejor podían ser Cosas de las que hacía yo cuando yo era guaje Y no ni daba ninguna importancia Pero que a lo mejor resulta que se la tienen ¿eh? uh -huh. Porque siento lo ahí, joder que, que sí que la tienen la hostia ¿eh? de y, eso, y eso que no quieres participar que entonces sí qué pasaría esa historia ya con, no, hombre, pero, oye, que todavía con no mayúsculas hay, todavía no soy historia hombre dame treinta añinos 30, espera todavía me quedan sí quédeme treinta y a ver treinta eh, y todavía me quedan está todo calculado sí no yo no sé por qué motivo pero más o menos sé que más o menos al lado de lo he que voy a morrer bueno se lo hago ahora igual llega el momento y me confundí Sí. Eso voy a verlo dentro de 32 años, más o menos, si me confundí o no me confundí. Igual llega dentro de 32 años y digo, ya, confundíme O igual no, tú imagínate que llega y digo, coño, acerté. No, si acerté no no, soy, no voy a poder decir. Yo una llega una cuestión morrocotuda, filosóficamente, yo para pensar. O sea, lleva una predicción que si la acierto no voy a poder, joder, van a gloriarme de ello. Eh, ¿Qué, ¿Qué sutil mecanismo llevó a, a la cifra de, de 32 y no a la de 31 a la de 38? No tengo ni puñetera idea, yo sé que llevo mucho tiempo convencido de que, de que voy a morrer a los 70, que dice... <risa> Ahí, a Navas y se escucha algunos en el archivo archive.org. Saludos. Eh, eh, no, sí, sí, es pues un saludo para la gente que escucha a, Nava, a Nedonia, que tiene mucho criterio, lo que parece. Ah, bueno, hombre. Yo tengo pocos entiendes, pero los que tengo son de calidad, ¿eh? Son, son de calidad. Bueno, pocos o muchos. Ya, ulti antes, yo creo que en toda la, mi historia, más o menos la media de descargas de los mis programas en el, en el archivo venía a ser de 10, entre 10 y 20. Y de repente tengo tengo y pico Y la FM que ya inescrutable Bueno, la FM es un misterio Ahí puede haber, puede haber de todo no se sí, sabe. Bueno, La FM mínimo, la brigada de información no y... ah, bueno, eso es... bueno, últimamente Bueno, claro, ahora que, que no te están Los que los están ahí Conectados sintiendo Pero antes siempre había uno más de los que había en el chat Entonces, claro, pues claro, el, claro. el señor policía No sé si el señor policía Sigue sintiendo esto o no ¿Eh? Hombre, si sigue sintiéndolo, pues yo lo saludo, ¿eh? lo saludo porque el Probe Oye, tocó, oye, tocó yo un trabajo bien perro. Seguro que prefería estar haciendo la ronda por el Campiñino, que soy yo. eh. tiene que estar sintiendo la cuca. Y sí. la... una, ¿eh? una putada, seguro para él. Saludo a la banda uniformada. Eh, efectivamente, sí. <ríe> un saludo y muy gordo. Mira, hoy leí, ¿dónde leí yo un. un... Ah, bueno, ya que claro, como estoy leyendo noveles de Terry Pratchett. Que una tristeza, pero basta que una persona muera para que de repente te acuerdes de él. Y jodeme, jodeme. Eh, yo sabes cuánto tiempo lleva que no me jodía si a que, que morriera uno. Eh, desde que murió Iba, el dibujante. acuérdome que, que el día que me enteré que morriera, quedé yo así como diciendo, cago en Dios, ya que no voy a poder leer más cómics de él? Y si, sí, sí, hostia. No me quedame mucho, seguro que no le leí todavía a todos los que tienen, pero esa sensación de que ya no va a haber más. Y una puta muy gorda. Y no me pasará nunca otra vez hasta ahora con lo de Terry Pratchett. El día que llegué la noticia de que morría Terry Pratchett, me con la puta. Y mira que ya te Terry Pratchett no sé cuántos libros tendrá, 50 por lo menos. Y yo abre miro 10, o sea que tampoco, oye, todavía me queda tiempo para pa irlos todos, ¿eh? Sí, oh. Hasta que cumpla 70, joder, todavía puedo estar con ello tranquilamente. Pero bueno, va, oye, en fin, que me jode, me jode bastante que moriera. Y ver, muy presto, ¿tú leíste algo de él? No, no, ¿qué va? Ah, pues deberías. Bueno, no, tú, Debería no, tú. Deberías leer muchas cosas. ¿Tú ya nomás llevas ensayos eso No, pero... no, ¿qué va? No, no, para nada, para nada. No, no, no mientas, tampoco pasa nada por No problema. me ridiculices aquí eh. No, en serio, que no, que no hay problema, joder, que estás gente bien ah, y, no, y soy más de novela negra hay no ¿no? un mundo <ríe> a descubrir ¿eh? Bueno, Terry Pratchett, nah, nah, no, no, no No, es que Terry Pratchett como ríe ríese de todo, seguramente tiene alguno que se ría también de la novela negra Porque yo ahora estoy leyendo uno que se ríe de las religiones Pero bueno, eso está muy visto, y normal reírse de la de la religión Yo creo que ya hay cosas de Rick que se ríe de la magia, de del de fútbol, de mi padre, sí si de, de, del topa, no sé. <risa> bueno, hasta llega uno que se ríe de Australia. Pasa que si sí no lo pille bien, debe ser que <risa> para allá para, para lesiones británicos, pues sí que tienen mucha relación con Australia, y era de la commonwealth y eso, y entonces ahí sí, pero pero yo si sí no lo pillé muy bien del todo. Pero bueno, yo he eso porque hay un momento en el que... A ver, hay veces que, que sí que se ríe de, de lugares comunes que mismo nosotros, aunque solo se haya por ver pelis Yankees, también conocemos. Hay un momento en el que eh, en el que sale un, un conductor de carro que va por ahí haciendo el, el Yoku con el, con el carro y los caballos y tal, y le explique qué tal tal la, la gresca con unos pandilleros, por, eh, por porque tienen que... Que, que acumular alfalfa y estas cosas y bueno oye pues entonces ahí ya pilles y esto igual tiene que ver algo con, con el pan y tal no, oye muy prestoso y es verdad yo oye recomiendo vos pues, porque además sí, Terry Pratchett tiene, falla una cosa que, que bueno a mí como en los míos tiempos que también eh me chunté yetres eh, eh, que me hubiera gustado hacer una cosa que sería capaz de hacer Terry Pratchett Terry uno de esos que puedes leerlo eh, sencillamente a ser el rato para reírte porque son de risa, eh, pues leerlos sin más, eh, Eches unas risas o puedes preocuparte en entenderlo y madre de dios, entonces flipes, flipos porque tienen mira, llevo pena que eh, coño voy dónde deje la mochila, ¿Eh? espera que voy a ir buscada, ah sí porque vas a ser muy popular cuando el médico, ¿no? joder, pues espero que no, joder, hostia no soy popular ahora. Ya que voy a ir un, un pedacín del de, de, de libro que estoy yendo ahora mismo. No sé dónde dejar la mochila. ¿Dónde la mochila? Ah, está ahí, no está. No el A ver, pues vamos a poner el micro aquí. y a, a Básico, fala mientras yo busco el tal. Ya sabes que la radio no puede quedar nunca en silencio. Sí, hay que dar la cháchara insustancial de rigor. Sí, sí, si es problema. que estáis escuchando la radio libre de Oviedo en el 107.3 de la FM, en las ww.radiobuca.org A ver, bueno, vamos a ver si encuentro una cosa que, bueno, a ver, con, con Pratchett digamos que, que en cada en cada página pues topar una cosa impresionante de lo que te puedes reír. Pero bueno, hubo una en este en lo que llevo, bueno, en este que llevo varias. Lo que pasa es que hay una. Te dando la chapa. Eh. Ahora, ahora te doy en la chacha ni sustancialmente se encuentro la página que... Ah, aquí. Esta allí. Mira, yo ya, ya estoy... Pues, o sea, pues es aquí acoplando todo, joder. Está acoplando... Nah, no, no acopla, que va a acoplar. Eh. Pon esto, mira. Mira ahí. Humanos. vivían en un mundo donde la hierba seguía siendo verde y el sol salía cada día y las flores convertíanse regularmente en frutos. ¿Y qué era lo que ellos parecía impresionante? Estatuas que lloraban, y vino obtenido a partir del agua, un mero efecto de túnel derivado de la mecánica cuántica que hubiese tenido lugar de tres maneras si te vez dispuesto a esperar unos cuantos millones de años, como si la conversación, como si la conversión de los rayos de sol en vino, mediante les parres y les ubes y el tiempo y les encimes, no fuese mil veces más impresionante y no pasara todos los días. A mí, vieja es como esta, leyendo de, de, de un libro que supuestamente lleve humor, pues que aquí se te diga. Me encanta, me encanta. Y una, y una cosa y una cosa tremenda. ¿eh? Ya, recomiendo a todo el mundo. Lo que pasa que, bueno, claro, de en cuando, hago también un programa de literatura y pongo a recomendar cosas a cosas a Gaia. Mira, este en concreto, este, va, este que estoy leyendo ahora mismo, de los menores, va de las religiones. Bueno, para los que no conozcáis a, a Pratchett, Pache, la mayoría de los libros, no todos, pero la mayoría, están tan ambientados en un mundo imaginario llamado el, el mundo disco. Sí, suena eh, Que llamas el mundo disco porque hay un disco plano eh, que, que recorre el universo, está posado arriba del yombo de, de cuatro elefantes que a su vez están posados encima de, de la concha de una tortuga. Eh, la tortuga pues va libremente por el mundo. Y, y este es muy interesante, porque en este en dioses menores, bueno, pues, fala de una iglesia muy poderosa, recuerda un poquillín a la Europa medieval, eh? un país, una iglesia muy poderosa, donde hay unos, una, una institución que se llama la quisición, eh? en la que hay inquisidores y exquisidores, eh? esas dos cosas, y, bueno, pues, persiguen una heresía eh? muy grande, porque el dogma yé, Que, la, que el, la, el mundo ¿eh? y es esférico ¿eh? y gira es alrededor del sol. Pero hay una pandilla de leches ¿eh? que dicen que es plano y que va al yombo de una tortuga. Entonces, claro, pues, va, va, va de ese tema, va de ese tema y, y es interesantísimo. Mira, si no fuera que... bueno, Yo no preparo los programas, si no <risa> poníame yo... A ver, ¿dónde tengo yo el, puesto el, la página por la que voy? Porque tan... Están aquí hablando de los de los filósofos, bueno, entiéndese perfectamente que, ye, que, que, que, que están hablando de Grecia, pero bueno, eh, risa de los filósofos de una manera tremenda. Lo que pasa es que no voy a ser capaz de, eh, capaz de encontrarlo. Pero bueno, vienen los filósofos vienen a ser unos tíos que dicen cosas. ¿eh? Y entonces hay uno... Va, a ver, digamos que eh, lo, los de la adquisición esa... ¿eh? trasládense a un país donde reina la de ¿eh? y entonces, bueno, ese país en concreto está lleno de está lleno de, de filósofos y tal, porque son demócratas, tiene una descripción de la democracia además muy buena, ¿eh? dicen en, en Efebia, que era ese país eh, todo el mundo tenía el derecho al voto siempre anunciando que fuera probe, el yoku indeseable o una mujer, en ese caso no tenía derecho al voto, pero bueno oye, bueno, una descripción buena. se ...está ta, ta guapo también la descripción que hace de los esclavos... ...porque bueno, digamos que uno de los personajes... ...de un, un monche de, de la región esa totalitaria... ...pero que bueno, que está, oye, está viendo por ahí... ...está flipando, sintiendo lo que dicen los filósofos... ...está empezando a poner en duda las cosas... ...y entonces pones a hablar con un esclavo... ...porque en el país de él no hay esclavos... ¿eh? ...son todos libres mientras adoren a Dios... Eh, ...y pones a hablar con un esclavo y dice hasta que ya es un esclavo, sí, sí, soy un esclavo y tal... O sea que vives fatal, y, of, no te puedes imaginar. Tengo un día de descanso nada más a la semana. Entonces, ¿cómo que tienes un día de descanso? Sí, joder, na, pero nada más uno, estoy estoy tremendo y tal. Y, y dice, ¿y nunca te escapas? Y yo, sí, sí, todos los años, todos los años, un par de semanas escapo para pa algún sitio y tal, para tomar el sol. Pero, pero, pero bueno, y luego vuelves. Coño, claro que vuelvo, joder. Eh. Oye, comida y cama y tal, ¿cómo no voy a volver? Y claro, queda el otro, hostia, pero se supone que hay un esclavo y tal. ¿eh? Cosas así, <ríe> muy prestoso. Tal cual. Sí. No sé si a vosotros vos suena, pero hay un ejemplo de que sencillamente, pues hielo y reíte o pues hielo también y llorar. Sí. Y ta. <ríe> Ahí está. Terry Pratchett tiene la capacidad de, de que se puedan hacer las dos cosas a, al mismo tiempo. Y yeah, es yeah, tremendo. Tiene que apuntarlo, hombre. Sí, sí, apúntalo, apúntalo, porque va a prestarte. Yo creo que va a prestarte. A ver. También es verdad que eh, yo veo que, que en el mundo de, de la lectura o de los lectores, mejor dicho, hay claramente dos, dos grupos. ¿eh? Habrá, eh, bueno, pues supongo que habrá personas que pertenecen un poco a los dos, pero la mayoría son o de ficción o de ensayo. Eh, Paz que los que yo soy de los de ficción, y hombre, de, de vez en cuando también leo de algún libro de, de ensayo, también me presta. Pero muy pocas veces, quiero, por ejemplo, yo qué sé, la física, que yo estoy muy muy enchotado con la física de partículas, no entiendo nada, pero yo estoy enchotado con la física de partículas. Préstame más, leer una novela de ciencia ficción ahí, que, que entren todos esos elementos en juego, y entérame más, que si llevo un tocho de, de tal, cuéstame más trabajo. Sí, me ya lo falaste en algún programa sobre la novela histórica y tal. ¿no? Sí, como para no falar, ¿oíste? ¿Te recomendaste ahí 10 o 12. Lo que decíamos en antes, 7 años como para no repetir ¿eh? Porque, hombre, podía ser de esos que crecen, evolucionen intelectualmente y tal, ¿no? Y eso fue exactamente igual, que 7 años, poco cambié. Poco cambié. Una, una ficción bien hecha debería equivaler completamente al rollo erudito y chapa sí. de, del ensayo. Sí, sí, yo creo que sí. Eh, yo estoy, con esa, estoy con, totalmente convencido que la ciencia ficción además la, la que a mí más me mola la ciencia ficción realista que se basa en uh -huh. bueno, cosas que supuestamente van a poder suceder según lo que sabemos hoy día te explica mucho más claro, tiene la pega de que, que paciente como yo que no tenemos un puñetero idea aunque nos empeñemos eh, no pillamos la mitad, lo mejor de una novela y yo de hecho ahora tuve que dejar una novela para la mitad porque ya era tan exigente Que claro, yo, iba, yo, practico, yo llevo fundamentalmente en el autobús en la que voy a trabajar y de la que vuelvo. Entonces claro, eh, yo montaba en el autobús, sentaba, me abría el libro. Estaba leyendo, media hora y tal, llego al sitio y bajo. que ¿qué llevo? No me interesa nada. <risa> Esto requiere un sitio que pueda estar uno más concentrado que en el autobús. Porque de verdad que... Entonces digo, yo bueno, voy a dejarlo de para más adelante voy a pasar más Pratchett Que Pratchett es de los que eh, el son, el ambiente que dibuja, que escribe, y es totalmente inventado, totalmente fantasioso, pero a la vez tan increíblemente realista. O sea, lo pone absolutamente todo ahí, y, y es tremendo. Eh, yo recomiendo, tan a básico, pilla, pilla la internet, metes en internet, métete en, internet, pilla, métete en la buscar citas de, de Pratchett, y es increíble, o sea, increíble. tiene cosas. Nada más eso, les cites sin más y, y alucines de lo que hay. Entonces, claro, eso lleva a decir: Joder, pues, cómo tiene que ser el libro cuando eh, llevo su garantizo, se lo facéis y buscáis por ahí cites, que los libros enteros son tres cites páginas, 250, 300, 350, así, sí, o sea, sí, sí. así exactamente con esas, con esas frases. Eh, oye, bueno, ponemos un cantar. No es ya típico de por ponemos cantares, pero bueno. Eh, Bueno, no, o no sé qué decirte, porque la semana pasada en cuánto duró el programa, no sé, hora cuarenta más o menos, y puse, puse cuatro me parece, cuatro más el, más la sintonía, más el de despedida, o sea, seis cantares a menos en, en, en una hora cuarenta, en cien minutos, joder, vergonzoso. ¿eh? la verdad y es que sí, no, pues entonces no lo pongo Lamentable. tío, no lo pongo porque entonces a lo mejor lo que pasa allí que esta semana tengo que tengo que eh, resarcirme ¿eh? tengo que pagar una la penitencia. canción muy apropiada con lo que estabas hablando que sería ¿Cuál? la vida ¿Cuál? de los esclavos en el siglo XXI de gatillazo ah, no. que vendría ah, mira, al pues, pelo pues esa no la conozco o sea que vamos a vamos a buscarla a ver si a ver si se si apaez ¿eh? y entonces sí, ponemosla Baristo ha leído mucho a a Terry <risa> mira baristo esto hay poco para esto el cantante de la polla de la polla de cagas, de de gatillazo y que también es de los míos y de, de, de sí. novela ¿eh? y aún así mira que él estudia cuántas cosas sabe y ¿eh? Y es tremendo. A ver, ¿cómo dijiste que, que se llamaba la historia esa? La vida la de los esclavos. Vida, la vida. Bueno, no sé si el nombre correcto, pero bueno, gatillazo. Mira, a ver. Se, se sí, mira, mira. Ahí está. te apareció. A ver. La vida de los esclavos en el gatillazo. Ahí está. vídeo bueno, oficial y la virgen. Bueno, pues vamos a poner el, el videoclip oficial. Está abierto. Esto es el Ubuntu. No te que, ha apagado, te ha pagado Vale, no, yo que, que andar con un cuidado, chaval. Vamos a hacer las cosas bien, ¿no? ¡Ah, no! ¡Mira! Pone que, que el plugin es vulnerable y su tío date. Eso es una chorrada, hombre. Yo una chorrada, pero no me va a cantar Espera, que te pero, fallo espera, yo. Espera, eh, que, que hay una manera de saltárselo. Cago en la marcha chaval. Lo que yo es saber de tecnología. con cambiar de navegador. <risa> pero bueno, ya cambiar de navegador. Uf. Bueno, no, hay otro ahí. Yo, verdad ah, no, no no te esfuerces, que me parece a mí que... Ah, sí, coño, sí va. Sí va, sí va. Advertáisme, ¿no? Que ahí al pause pera, pera, Espera, espera. Eh. Espera, la. Ah, ¿cómo oye la historia? Ah, claro, claro, claro. Y que, a ver, estamos poniendo un cantaje del, del YouTube. Y el YouTube, ya sabéis que a veces sale publicidad. Y entonces, ahora estamos nosotros viendo la publicidad para cuando acabe la, la publicidad ya poder empezar con el cantar. Que esto ye Joder... Uy. Ah, no, no, espera, espera. Pifia, pifia. Pifia, porque está todavía sonando al, la sintonía. A ver cómo allí A ver, hay claro, que Claro, ye... estoy muy sofisticado. Ah, de son muchos lo que, vos que imagináis. hay que controlar y... A ver, entonces paramos con esto. Ponemos esta para acá... Damos al, al play y ahora sí, ahora sí vais, vais a sentir un, un cantar muy guapo y que, un, que lo compuso un rapaz que lleve mucho a Terripache. Bueno, eh, estaba, estaba bien. Estamos ya, Que. Esto, vale. Uf. Uh, eh, ah, estaba guapo el cantar, eh. Estaba muy, muy guapo, muy guapo el cantar. Estamos, eh, lo que pasa que nosotros, en vez de estar eh, prestando ya atención a cantar, bueno, aquí el Ana Basico ya lo conocía, o sea que tampoco tenía. ¿Eh? necesidad de prestar atención yo en cuenta de prestar atención al cantar pusimos mira mira en un cantar que dura menos de tres minutos ¿eh? pues ya estábamos aquí con con, con debate ¿eh? al, al rodeo del, del feminismo ¿eh? porque resulta que eh, vamos a leer esto que pone aquí lo na básico oye mogollón esto tener un técnico tío <risa> y una puta pasada mira pon, Eh, no sé eh, si bueno pues hay un programa no sé si lo conoceréis en Radio Cuca que lle el de Fat Club Radio Show y el bueno digamos que el, el logo eh, del Fat Club Radio Show incluye una semilla en la que sale una persona eh, con la cara con la cara no con la boca tapada con un con un cacho de cintas delante Eh, esa persona cuadra que eh, Una persona que tiene dos cromosomas X ¿eh? Eh, Una mujer ¿eh? Y entonces, bueno, pues una persona que, que no le pareció bien Y, y entonces metióse en el chat Por cierto, bastante tal Porque metióse en, en todos los chats de, de la cuca Y habrá como tres hermanos una cosa así ¿na? Pero bueno, que ponía, ponía lo siguiente A lo mejor, oye, pues vosotros pared vos, estáis de acuerdo con lo que dices o nuncais de acuerdo. Pero bueno, pues a mí, bueno, yo por, yo voy a decir lo que lo que me parece. Dice, a ver, voy a leer lo que lo que ponía, ¿eh? ¿Eh? Que, que más yo estoy en una radio libre y si en Radio Nacional y en un acero saquen ¿eh? las opiniones de los oyentes, aunque les corten cuando ellos gusten. Si quedado, ¿eh? <ríe> nosotros, nosotros seguimos. ¿eh? Bueno, pone eh, empieza ayer. ¿Consideráis correcto usar la imagen de una mujer? con la boca tapada por una mordaza, símbolo de libertad de expresión de Radio Cuca, y sobre todo, ¿estáis de acuerdo con esa imagen para representar vuestra radio? Nos parece una vergüenza que alguien de vosotros haya pasado por alto un anuncio como este. Y bueno, nada, Eso es eh, remite a la, a la imagen. Y pone, usar una imagen como esta no solo os deja en un lugar lamentable, Sitúa a los que los la difunden en un lugar machista, estúpido y ridículo, asociando encima a vuestra radio. ¿Libré? Pone entre, entre interrogaciones. Estas publicidades no respetan las libertades, empezando por la de las mujeres. Espero que alguien sea responsable y sepa poner a, a Radio Cuca en el lugar que le corresponde realmente. Un saludo. Sí, un saludo. Eh, yo acuérdome que contesté eh, el, cuando perdimos el chat en el en mi chat también estaba en el Danedonia y dije yo, uff, sabe Dios eh, a, a dónde le corresponde estar a Radio Cuca. Esa fue la mi respuesta, porque bueno, tampoco quise meterme quise más allá. Pero bueno, eh, mira, yo la verdad que la primera vez que, que leí ese texto en aquel momento, pues lo primero que pensé es que la persona en cuestión que lo, que lo pusiera no sabe. Eh, lo que ya es radio cuca ¿eh? me parece a mí o no sabe lo que ya es radio cuca lo mejor precisamente porque nadie se molestó en explicarlo lo que ya es radio cuca ¿eh? y si no la conoce pues cuesta un poco de trabajo entender cómo y esto a mí da la sensación de que lo primero la imagen en cuestión eh, y la imagen del programa cada programa fue lo que quiere Y, y, y no representar el radio, ni en el radio tiene que formular como una inquisición para decir lo que... No, no, bueno, la interpretación de la imagen no es unidireccional, yo no no había reparado ni en ella. Siquiera. No, no, yo tampoco, yo tampoco, y el, el, por supuesto el, que el, no. El, el, el camarada Según sabrá por qué... Porque la puso, pues a lo mejor sencillamente porque gustó estéticamente, no sé. Igual y es, la, es su hermana, vamos. Igual, igual. Y luego más otra cosa que a ver pues eh, sí si ves esa imagen y empiezas a dar vueltas ¿eh? Eh, eh, bueno pues esto lo que llegue una mujer no un hombre y tiene la boca tapada por motivo que es y bueno pues vale pues da ahí esa interpretación que dio la persona que la que la critica yo a lo me, yo no la veo eh, no sé si ye que o yo estoy muy ciego O, o, o todo lo contrario a lo mejor estoy digamos tan tan allá que, que eso no me ofende que decir tan allá que lo que me ofendería tiene que ser una cosa más fuerte o a lo mejor es dogmatismo también eh, hay un movimiento muy dogmático en el tema en el tema este hombre yo creo que el que me conozca hoy eh, ah, son un plin eso oye que alguien dijo algo en el chat de eh, Básico, Ponme, ponnos el chat a ver quién dijo alguna cosa Eh, Fuku. Fuku que lo llamó troll dice que ye un troll bueno pues pues vale pues, sí, eso ye porque bueno y un toque de atención que de otra manera se agradecería pero por cómo se expresa y por lo mucho que presupone acerca de ya no solo del funcionamiento de la radio claro sino de, ahí está. De, de todo en general ye un, hombre ya te digo hay un, un movimiento muy dogmático yo entiendo a ver entiendo y además el que me conoce sabe perfectamente que que yo considero que, que por arriba de, de cualquier otro colectivo, el que está realmente machacado, eh, son las mujeres, por muchas cosas que las propias mujeres son conscientes de ellas. ¿eh? Pero ocurre que cuando llevo cosas eh, feministas, ¿eh? muchas veces digo yo, madre de Dios, pero está tanto bien peor que, que lo que están criticando. Acuérdame, yo no he notado para que yo cuido que ya conté en, en los micros, pero ya que lo he dicho, en tantos años tengo que tengo que repetirme, porque no, no doy yo, sino para pa producir cosas nuevas. Pero hay muchos años, acuérdame, de estar en un, un chigre, ¿eh? en el que, bueno, pues lo que estábamos allí, a lo mejor machistas no íbamos, pero un, un poco gilipollas sí, a ver... Tampoco hay por qué tal. Y en un póster de, de Bob Marley, una caricatura, más no un, era una semilla era una caricatura de Bob Marley, pues alguien pintó una polla, ¿eh? una polla entrando ahí en, en la boca, cosa que, bueno, el verdad es que él estaba lleno de pollas y una cosa muy, no sé exactamente, ¿eh? ¿por qué motivo de tanto gusto por pintar pollas y tal? Bueno, en fin, qué sé yo. Bueno, pues estaba tal. Y al cuarto que me viene una moza, muy mal, muy mal encarada, eh, muy mal encarada. Llevaba con cara de... Yo no la conocía de casi nada. Estaba allí porque, bueno, ese día pasábamos un vídeo, me parece que ya era sobre unos desalojos en Barcelona, ¿eh? Sí, sí hay, hay muchos años. Bueno, de tú que periódicamente hay una cuestión circular, ¿eh? hay desalojos violentos en, de en Barcelona. Sí, Sí, sí. Es y una cuestión que, eso, pasó esto que te digo, yo qué sé, igual hay 10 o 15 años, pero no lo mismo. Podría haber sido el año pasado, que seguro que también hubo algún, ¿eh? algún desalojo violento de en Barcelona. El Bosco, un antro de esos, ¿no? Sí, claro, por supuesto, el Bosco. El, el, mítico, el mítico Bosco, ¿eh? que estaba allí en el postego. del que entrabamos a las 7 de la tarde y salimos a las 7 de la mañana, más o menos. Bueno. bueno, pues el caso ya que estábamos allí, la moza esta llevaba con mala cara, vino a ver el vídeo, pero bueno, ¿eh? llevaba con mala cara todo el rato y tal. Y bueno, arrimos a mí, y me qué guapo, qué revolucionario sois, ¿eh? un, un dibujo de una mujer comiendo una polla. Y yo miré para allí y dije, no, yo no mujer llevo Marley. Entonces se ve que eh, descoloquéla y marchó para otro. Y yo con el nuestro amigo, el, el pistolero, porque de toda la gente, de la gente que paramos para aquel bar, me parece que muchos acabábamos, o, o ya estábamos de aquella, ya estábamos de aquella en la, en la cuca. Y el pistolero, pues bueno, yo una persona, bueno, pues mucho más dada al, al debate razonable que yo. Y en ese caso, además, <risa> bueno, pues era la víctima perfecta por la tipa esta que yo creo que solo buscaba polémica. Y entonces, bueno, pues dice lo mismo, y él dicho, bueno, hombre, no sé qué tal, y empezó con argumentaciones. Pasa que la otra tampoco, ¿eh? ni vale esas argumentaciones. Eh, y un momento que alguien ni dicho, dice, y si en vez de, o sea, si era una mujer comiendo una polla, estaba, ya era mal, ya era machista. Pero si un hombre comiendo una polla, también ya es machista. Claro que si fuera un, un hombre comiendo un coño, posiblemente también fuera machista. ¿Eh? Sin embargo, eh, si fuera una mujer comiendo y el coño a otra mujer, pues eso solo sería machista si el auditorio, fu o sea, si la gente que estuviera mirando el fuera fueran hombres, pero si fueran mujeres, no necesariamente. Eh, yo como lo de ahora de, de estos de, de. ¿Cómo se llaman? Fremen Me gustan me eh, gusta sí, las r Femen, eso. Gustan las asociaciones, el y tal, bueno, pues, pasme muy bien. Lo que pasa es que es curioso cómo les mesmes que consideran que una mujer enseñando el es un plan reivindicativo, y eso, y un acto reivindicativo contra el, el machismo que impera, que en eso estoy absolutamente de acuerdo, el machismo impera hasta unos niveles increíbles que no son ni siquiera, de los que no son ni siquiera conscientes, la grandísima mayoría de las mujeres, eh, eso, eso está bien. Pero si yo, un hombre, por ejemplo, el que, que pasó hace poco, que, que, un, que uno que estaba contando un, un avance científico bastante importante, pero que llevaba una, una camisa ilustrada con, con imágenes de, de mujeres, les típicas que salen en los cómics de mujeres tetones, de mujeres tetones, mm. enseñarles tetes, pero tetones, y cayeron ahí enriba. Quiero decir que, que yo, una cosa muy curiosa, cómo Eh, pero un ya oye ye, ye correcto si lo fa sí, claro, en lesos correligionarios hombre. hombre pero mira voy entonces a ir un poco más allá el otro día sentí una para la radio eh, que bueno también también en un programa en una radio libre que ahora no me acuerdo cuál una de tantas que, que siento a veces en intento y también hablando de bueno por ese tema de del feminismo de tal Y era una cosa más bastante light, ¿eh? no vayáis a pensar que por ser una radio libre tenían que ser hiperradicales, ¿no? Y era una cosa bastante light. Y la cuestión es que, bueno, pues una de las moces que decía, dice, mira, pero por ejemplo casos como eh, el de Mariló Montero, ¿eh? la, la mujer esta que sale en la tele que por visto no dice otra cosa que barbaridades, ¿eh? ignorancias supines. Entonces decía ella bueno mí, ahí. <ríe> y dice, ver, lo que dice esa mujer son todos bueno demuestra que yo muy ignorante pero tengo que apoyarla porque los que se meten con ella aparte de meterse con ella porque yo burro ignorante mete con ella porque ye y yo Y Y hombre qué quieres que te diga yo esas cosas como que ya eh, no les llevo eh no les llevo me parecen dogmatismos que van un poco más allá Y es como si yo... Oye, dogmas, ¿o? oye, la simplificación, como sí, podemos sí, estar sí. aquí haciéndola perfectamente. Ah, bueno, eh... claro, claro, por supuesto. Bueno, sí, pero mira. se eh... puede hablar de todo, ¿no? Y todo el mundo puede sí, sí, sí. hablar de todo. Lo que pasa es que, bueno, no desea de ser una... Bueno, sí, lógicamente, eso... lleva un argumento que sencillamente y es muy bueno para pa discutirlo y a lo mejor llegará a la conclusión de, de que quien tiene razón es ella. ¿eh? Pero, bueno, a mí eso... Yo como soy muy de... ...del concepto de personas... Eh, ...bueno, pues hay personas... ...de términos colectivos que están... ...jodidos por una cosa... ...jodidos por otra, pero bueno... ...no deja de ser tú personas... Y, ...y yo creo que el concepto de persona... ...está por arriba del concepto de hombre, mujer... ...negro, europeo... ...o, bueno, no sé... ...digo yo, paz mami... ...paz mami, no lo sé... ...luego, hombre, también... ...de la misma manera... Eh, ...reconoce que, bueno, que es lógico... Que, que desde un a ver desde el punto de vista de ellos que tan tan tan tan increíblemente ¿eh? oprimidas, eh, llegan a conclusiones que a lo mejor son excesivas ¿eh? que a lo mejor pasen de un extremo a otro cosa que ya muy ¿eh? cosa que ya muy habitual ah, entre, entre las personas no, no lo sé no lo sé ¿eh? hombre el día <ríe> del exceso conduce al altar de la sabiduría, ¿no? Tona Básico, ¿sentíais alguna vez el, el programa este como en la cuca? Eh, el de com comandos cum? No, conozco a, a los responsables. Pues, bueno, sí, yo también, ¿no? Pero metía mío no, sentir aquello. No, lo, aquello. lo yo mucho de aquella la cuca. Bueno, pues ¿Qué periodo? Me mogollón de miedo. <risa> me Ah, está yo... bien, hombre. Bueno, bien, ¿no? Yo acuérdame que muchas veces tuvimos aquí el... Mira que yo soy mogollón de... No lo escuché, no lo escuché. Mira, yo soy mogollón de liberal con, con todo lo que puede meterse en una radio. Pienso que en una radio como esta, una radio libre. Eh, yo pienso que, por ejemplo, eso, políticamente, ideológicamente, debiera estar abierto a todo. ¿eh? Tenemos unos principios muy mínimos, que son... Eh, no es obligatorio, por ejemplo, ser antirracista, pero está prohibido ser racista. O sea... Eh, y entonces yo llegué incluso a defender... Que, que si unos nazis venían aquí... Sí, sí, en serio. Que podían hacer no, no, programa. lo creo. Si fuera verdad, que si fueran capaces de defender esas ideas... Y yo digo que sí se puede, pero bueno. <risa> porque yo soy así porque muy... Eres de los que pueden. Ah. ¿eh? Pero eso que, que si fueran capaces de defender esas ideas... En sin, en sin cayerne el racismo, homofobia xenofobia y tal... Diría yo, bueno, pues... perfectamente de bien en poder decir lo que ellos a la un gana programa hermano de anedonia eh, pues sí la verdad que sí sí porque yo también digo una cantidad de probabilidades tremendas ¿eh? Y es y curioso a mí yo creo que no me no me pegan el toque no me echan de aquí porque ya llevo tanto tiempo que dirán mira casi mejor que te aquí metido no se atreven totalmente no y no se enteran ahí de no ¿sí? sé por dentro y tal ¿eh? <ríe> yo creo que si por colgara que la abajo y Si colgaran los, los poscas en vez de, en cuenta de, de en el archivo, colgarlos en, en el IVOS e que tengo hoy de descargas, entonces que me pegan el toque, pero rápidamente, ¿eh? Igual te fichan para pa el programa de Marilo Montero. Bueno, también, pues es un, un, también otra posibilidad. Que, dicho lo he muchas veces, supongo que tú estás fartucu de sentirlo, pero había un Radio Nacional que me copiaba, ¿eh? claramente. ¿Eh? No tiene nada que ver con, con la mia personalidad paranoide ni nada de eso. Y era que me copiaba. Son, son emisoras que, que su mecanismo es la recuperación. ¿Eh? ¿Oye? No hacen otro. Bueno, eh, ta, bueno, o dicen, oye, leyenda urbana, eso vamos a hablar hasta que falemos con él. Pero dicen eh, que el propio Pérez ha mm. reconoció que, que el so programa, como ya era, cuerda de presos, me parece. ...que se inspirara una vez que tuvo un Ubieu... ...que sintió uno que había muchos años en Radio Cuca... ...que ya era la bola, que ya era dirigido a los presos... ...de la cárcel modelo de Ubieu. Uh -huh. ¿Eh? O sea, ya que a lo mejor y verdad... ...yo a ver, que, qué quise te diga... ...yo el, el, el pollo este a veces... hacía comentarios muy parecidos a los que hacía yo... Y, y, y, y el día que puso ya el, la banda sonora del club de la lucha de fondo, pues entonces ya ese día, dice yo, madre de Dios, madre de Dios. Ahora ¿Eh? <ríe> Habrá que preguntar, oye, ¿tú sentiste alguna de la cuca? Y si vemos que no, no, no, no yo nunca, no, no, entonces ya sabemos que ya que sí. ¿Eh? No, no sí. yo jamás escuché a Nedonia. ¿eh? <ríe> Nunca, jamás. En la Nedico, un desconocido total para mí. No tengo ni idea de su existencia Y además ¿sabes? es un payaso. <ríe> bueno, entonces diría, bueno, en ese caso, sí, vale, bien, tienes, tienes razón. No, pero yo, verdad, yo con, con este tema, eso, algún día la verdad que también eh, tendría que traer a... Pues bueno, una, una feminista militante para que me explicara estas cosas. Porque la verdad que también tengo que reconocer que muchas cosas que a mí me parecía que, bueno, barbaridades desde mi punto de vista que hacían ellos, ellas, cuando me lo explicaban, cuando me lo explicaban ellos, claro, ya veía, seguían sin gustarme, pero ya veía el motivo por el que yo era y ya lo entendía mucho mejor. Uh -huh. Y bueno, pues. no me gustaba cómo lo hacían pero también entendía que a lo mejor ya era la única manera en la que lo la que lo podían hacer ¿eh? Eh, eso también es verdad por ejemplo claro a mí eh, siempre me mejoró mucho eso de actividades solo para mujeres o asociaciones en las que nada más pueden asociarse mujeres y tal Y bueno, pues yo sí temo una vez con, con una de ellas, bueno, pues comentelo, digo, bueno, pues a mí eso que quise te diga, no me parece eh, muy bien y tal. Y de explicómelo muy bien de una manera que yo lo que yo lo entendí perfectamente. Eh que y eso sabemos perfectamente, sobre todo de la gente de, de Radio Cuque y yo creo que de cualquier otro colectivo, sean las mujeres tienden a no participar, eh. Tan, ...tan educaes de una manera... ...que, que implica que no participen... ...y e que nada más se juntan en telles... ...entonces si queremos intentar... Que, ...que fegan cosas que tal... ...pues casi que tenemos que asegurarnos... ...de que de que, eh, de que que nada más haya mujeres ...porque si no lo mejor non vienen, no vienen... ...y entonces no queda más remedio... ...que hacer la sina... ...claro, lo que digo, a mí eso sigue, sigue sin gustarme... ...porque gustaría me que no fuera así... ...pero claro, entonces entiendo... El motivo por el que lo hacen... y entiendo que en mayores mayor no podrían hacerlo de otra manera. Y porque, bueno, eso yo creo que cualquiera que empiece a pensar va a ver que es verdad. Aquí en Radio Cuca, yo creo que somos uno de los sitios en los que, bueno, pues que acogemos digamos, a, a cualquiera, sea lo que sea, van a hablar de lo que sea y tal. Por embargo, apenas vienen, vienen mujeres, ¿eh? El motivo, pues supongo que por eso, porque ellos cuesta tal. Eh, y yo creo que cualquiera que tenga participado así en, en colectivos ve que siempre la participación es mucho menor. Y hay que reconocer que mira, pues si faen una cosa que llena más mujeres y participen más, pues igual, eh, igual, igual tiene, tiene su razón de ser, eh, igual tiene, tiene su razón de ser. Porque ello, que por medio, menos. Sí. Cuando ¿Mm? analizas con un poco de objetividad cómo actúan eh, los hombres también, claro, tienes el cuadro completo, si ponemos la, la cámara aquí ahora oculta. Sí, pues, yo muchas veces me pescancio de que a lo mejor yo que sé aquí mismo, ¿eh? pues viene una mujer en una de las de asambleas y tal, y, y seguro que, a ver, pongo la mano en el fuego porque ningún de los miembros de Radio Cuca se llama machista. Estoy prácticamente seguro. No digo el 100%. Hombre, la mano no la pongo. <risa> eh, yo el 99%. El está muy arraigado. Bueno, a, eh, que a lo mejor no se. precisamente lo que decías tú, de manera con un alto grado de inconsciencia. Bueno, claro, ahí está. Que, de que no se hayan conscientes, sí, pues, pues es verdad. Pero es una que posición verdad de superioridad a la que es muy difícil renunciar. Sí, sí eso es verdad eso es verdad. Sí, pues mira, tiene, además eh, con esto que iba a decir, precisamente para negarlo, tú lo Resulta que hay un argumento, para es malo. Porque debe decir que a veces lo que a lo mejor mucha gente ve como simples bromes, Hostia, claro. claro, puede ser percibido de otra manera, totalmente contraria. Además aquí tenemos una tenemos una cosa, por lo menos muchos de los que participamos, que digamos que, que ya estamos eh, no un paso más allá, sino un en dos. ¿eh? Entonces como ya estamos dos pasos más allá, esto yo como, yo veo prácticamente todo eh, en forma de círculo. ¿Eh? en forma de esfera y también es verdad que cuando estás tan pa allá ya lo mejor te permites como ya comprendes las cosas no sé a ver si consigo explicarme a ver si consigo explicarme yo por ejemplo eh, bueno pues considero me que muchos años eh, ya no soy homófobo ¿eh? por supuesto que fui y bueno falaba el otro día cuando hice el programa sobre los tres estados falaba que un, un primer estado eh, y el normal En general en este caso puede ser homófobo. ¿eh? un segundo estado y cuando dices coño no tengo que ser homófobo. ¿eh? en el fondo soy lo ¿eh? pues sigo diciendo joder eh, maricones tal, ¿eh? pero no no puedes decir coño es, hay que ser correcto y tal y por fortuna después llega un tercer estado en el que ya no entiendes ni siquiera la posibilidad de, de ser porque no no ningún ninguna razón a pensar que una persona es igual es diferente es mejor o es peor ¿Eh? Por, por ser homosexual o heterosexual o bisexual ¿eh? puede ser pero llega ese momento que precisamente porque llegues al tercer estado ¿eh? Eh, ya no te tienes ningún problema para decir que un homófobo lleva un hijo putas si y ¿eh? antes a lo mayor, no tienes que, oye, pues por merfecho de celu ¿eh? tienes que respetarlo ¿eh? y no pues oye pues llega a momento un momento que un capullo y un capullo ¿eh? que, que Está aquí el anabásico mirando el chat sí, que uno tras otro ¿eh? No, pero igual no son de hoy ¿eh? O sí, Macetu no Es si Macetu llena del otro día Sí, eso he aprendido a usar este chat Pues eso es pasado Y que este chat es muy raro No sabes cuándo llega el de hoy Ni cuándo llega el de el de, el de mañana eh, Fuku, Marie, ponedme algo en el chat Para saber cuál es el de hoy ¿Eh? O a sea, te... intentar retomar el hilo que corté con estoy casi seguro que sí mi intervención tecnológica porque María dijo me va a ser muy popular cuando mueras en el <risa> ah, otro ahí ¿eh? ya tino tú que dísmelo hola neodónico pero yo creo que es el más reciente y en el que me dices que voy a ser sí. popular cuando mueras ¿Eh? y luego Fuku dice los diez Si sí, Trolls son las 10 y 28 Y va a ser popular cuando muerras A las 10 y 24 ¿eh? Pero de todas maneras ponedme algo, joder Sois, un, sois unos chateros muy bajos Estáis ¿eh? ahí sintiendo el programa Pero ponéis na, ¿eh? no ponéis nada ya, ya, ya cansaron ya Ya jodí pero, el formato el, No, muchas veces traigo gente De hecho los programas suelen salirme Mejor cuando traigo gente Porque claro, si no eh, Pliego sobre mí mismo y empiezo a repetirme eh, Y claro Luego, cuando viene otro, pues no, ya va el de fecha. Sí, yo, hombre, los programas con la copuntor, eh, siempre... Son muy buenos, tío. Empezando eh, por aquel el, el, de plena actualidad sobre el tren de Santiago, ahora son, eh, ahora eh, son los eh, aviones. de trenes. que van trenes. un país a otro. Tuvimos uno de aviones que, para mi idea, llegué el mejor, que programa de anedonia... Mira, voy a decirlo a eh, María, tú mm. que, que llegues sintiendo reciente, que me dijiste el otro día que quería estar sintiendo... Diciendo los dos Me cago en Dios. A ver, hay muchos sí, sí, Hay muchos que no molen para eh, no, no, no, siempre, si valen pa, siempre valen para algo Lo pasa que hay una tarea eh, muy ardua No sé, oye hay gustos pero Lo, bueno, ta, hay gustos y, lo bueno lo malo es que hay para elegir Ya, lo malo es que Para pa saber si hay bueno o malo tienes que ser ah, claro. <risa> claro. Claro ah, Pero bueno, eh, a tiro fijo Hay dos programas sí. Que mola mogollón, Rescribo. uno es eh, eh, Control aéreo Uh -huh. eh, de cuando la huelga de controladores eh, que subió aquí el el mi amigo el de el, el trovador del club 2010 eh, 2010 eh, sigue tremendo a mí personalmente yo en siete años por mí sigue el mayor programa de que, el, tiene, que se yo lo comentaba con el otro participante escuchándolo sí. ahora tiene una gran cantidad de disparates <risa> que, que hay que tener cuidado ¿eh? <risa> vaya joder re. a ver que pues meternos en la cárcel en cualquier momento sin problema ninguno, ¿eh? Pero no, está bueno. bien, está bien. Oye, sí. no tiene opiniones muy originales. ¿sabes? Sí, ¿o? Oh? Acuérdame que aquella noche, mira, también tenía una, una chatera que ya es tiempo que no vi en Lucía. Eh, chatera. Aquella noche estaba. Y, y dice, <risa> lo único que puso en el Ahora chat. otro ahí en el chat. ¿Eh? ¿Quién? Ah, Macetu. ¡Hola, Macetu! ¿Qué tal, Oh. ¿Qué tal, Macetu? Coño, ya tengo, joder, chaval Tengo tres chateros Bueno, en los mejores tiempos de la cuca Tuve también De la cuca no, de Anedonia, Tuve también tres chateros Otro Ma, Macetu que está eh, poniendo un, un privado de eso está. Te, invito, ¿Te invita al chat? Bueno, de ahí que sí, joder a ver. Que en un, ya, Bueno, yo lo que digo voy a decirlo por micro Pero bueno, de otras maneras Pues eso, que lo único que puso la... la La chavarra está ayer algo así como, eh, está muy interesante la conversación. <risa> bueno, anda, alegro, me alegro mucho. Se hace pues, lo que se puede. <risa> pues eso, que lo único que puso en aquel momento la rapaza fue, eh, cuando salgáis os están esperando <risa> de las cosas que decíamos. El de choco de Trenes también está bien, no hay tan intenso los Bueno, el de de que... Trenes, yo creo que uno de los mejores programas no sé. de, que se grabaron en este, que yo haya podido escuchar de esta radio, la verdad. Y muy guapo también uno que, que viene al pistolero. Que también con el pistolero mariego suelen salirme cosas guapas. Uno que hablamos de, de educación, más si sí, eh, sí, puede que lo que Ese, no llegue, ese ¿no? a mí gusta mucho también. Eh. Son, son de algunos de los que más me molen. Luego, yo que sé que bueno, el que más descargas tiene, si sí, que eso puede ser indicador de alguna cosa. Sigue siendo uno de los primeros que fiz, el del cantar a Casablanca. No, no, que bueno, si sí, también tiene muchas pero el de la canción de Casablanca que me dediqué sencillamente a poner versiones eh. no lo sentí. Bueno, pues eh, sí Bueno, no entiendo nada, a ver, porque ya era de aquellos tiempos en que prácticamente gastaba la hora en poner música y apenas decía cosas por medio, pero y bueno no visos, ¿Eh? sí, Bueno, no, no te perdiste nada tú tranquilo, no pasa nada eh, ¿Quién me dice ahí lo que, de que estaba vayando? ¿Algún de Terry Pratchett? Sí, <ríe> Fuku, ya, ya lo enganché Ya lo ganché. Atenta eh. a las recomendaciones. <ríe> ya lo enganché No, va, va. Bueno, Fuku daba a mí la sensación de que también llevé eh, de, de de, más de, de ensayo que de. ¿Te recomiendo y una de Guy Debord? Uf, no, allá, hombre, que tengo cierta amistad con él, no quiero perderla. Oye, a ver. Joder, este no. Bueno, anda, oye, ya, ya hay culpa del anabásico, ¿eh? Llevo el lana anabásico el que te, te invita a algo de aquí de the board. Yo no soy responsable, a ver. Se ha arruinado la vida a mucha gente. Sí, la verdad que sí. Al mismo primero, ¿no? 14, eh, me parece. Sí. ¿P -p ¿Cómo a ¿Pegaras un tiro a forcar No me acuerdo. Tiro, tiro era el tiro de más. escopeta. El tiro de escopeta, bueno, el ah, fuku me parece. ahora unos 20 años. ¿Eh? que dice, eh, que Desmaceto me encantó cuando invité a este domingo de Ramos y el de Slow, ¿eh? Cierto, es verdad, también, eh, eh, voy a escuchar los 343 madre de Dios, madre de Dios. Bueno, María, tú misma, ¿eh? tú misma, pero dígote yo que... Ya puedes regalar ahí algo, joder. Sí, ya te digo, bueno, no sé, ya, ya he ido con cantar, bueno, te dígote otro, si, si quieres, ¿eh? pones por ahí. Bueno, tú ponésmelo en el chat y luego ya miraré yo a ver si lo dedico a. Voy a ver si le da la gana. Claro, ahí bueno, está. Que para eso oye es su programa. Sí, efectivamente. ¿Eh? ¿Cómo se nota que ella se intenta habitual? Eh? ¿Sabes los, los lugares comunes de, de este y tal? Además, fue curioso porque eh, primero pidióme la noche que dice si yo: bueno, Voy a poner algo a la rapaza esta y tal. Eh, pidióme eh, Eros el Silencio bueno yo, yo estaba dispuesto a ponerlo bien, pese, pese, bien. A que, pese a que los desprecie profundamente Muy bien y es, Dice Maceto, Anábes y Anedonia Son los dos programas que más escucho, madre de Dios Y hoy tienes aquí los dos, ¿sí? Eh, estamos aquí los dos Oye, pues no sí. tiene nada que ver, eh y sí, con. Van a saltar las lágrimas <risa> pues, Que te bombe yo que Naves y Lanedonia, Poca relación tiene Claro, claro, no si es que hay un programa. Nunca se sabe. No, no, no, no, si hay un programa ordenado. decirte los datos? Datos. Un, un, eh, un espectador objetivo. Ya, también, es ¿sí? verdad. Yo que nunca aporto datos. Bueno, a mí eso complementa precisamente por eso. ¿eh? programa se sudo con datos fides Y otro programa. Eh, eh, Desbavallar. No, no, no nada. Un, un alto contenido en disparates ¿eh? Igual es el elemento. <risa> bueno, bueno, pero el todo programa va dirigido, yo pienso. a que lo que hoy pueden ser considerados disparates ¿eh? puede llegar un momento que no sean disparates que el disparate sea la ¿eh? la la idea bien pensante de hoy el mío yo un disparate sin más sin no va a ningún lado aunque es verdad que, eh, que eso que nos decía María que gustara el de el de slow ese sí yo otro programa no, de claro los que recientes que difícil y, hay, y hay también de los que de los que me presta ¿eh? Eh, la verdad que quedé yo bastante contento con lo que con perdimos, lo que decía Nesi. Nada, pero bueno, tan tanto la gente y que está aquí la Na'basicu el prove hombre con el ten, con el chat y tal, Poniéndose colorado, desesperándose porque hay un montón de ventanas, no pasa nada, na tú tranquilo que tan tantos hay. El tantos. bueno, perdimoslo. Eh, eh. Ah, no jodas, que perdiste el bueno. No, está oculto por ahí, no sé. Pero ahí. bueno, tío, a ver, ¿para qué te traigo? Joder. De... Yo, si yo nunca había usado el chat todavía cago en la ley chaval yo yo flipo anda pues puedes te volar el otra vez eh Porque... sí vale pues da ahí a ver coño y ahora no sale mira a ver a lo mejor ya que no pueden abrirse más de tres a la vez mira a ver de cerrar los otros dios a ver está. si ah, eh, eh, ahí va. tan ahí tan madre de dios ver, ¿no? escribe ahí yo, yo de voy voy a... ponlo ponlo tome, ponlo tú que estás ahí Pues a fuku chaval cago en la mar A mí que me caía bien este rapaz. Madre, madre, madre. ¿No te decepcionará? No, no hay fega caso a este, claro que te decepcionará, joder. O, o eso, o peor todavía, eh, veneraráslo eh, durante un tiempo hasta que te desde que no eran pastes yucures. <risa> que yo Pero lo que me pasa a, mí, lo que nos pasa a mí. Los renegados. Bueno, me, yo, yo diría que los renegados son pues el 90% de los que llegaron a, a claro, Demor. Claro. No sé yo, eh, no sé yo. A ver, están pidiendo ahí música, tío. ¿Está pidiendo música? ¿Quién pide música? Eri. Eh, ¿Eros del silencio? Hombre. Cago la yo estaba contando precisamente la anécdota que, de que eh, me pidieras una de los del silencio, que yo estaba dispuesto a ponerla, pero <risa> oye, gratamente luego pedísteme otra. Bueno, anda. Bueno. Vamos a poner Héroes del Silencio, venga. A ver, no sé. A ver, dime un título, anda, porque ya es lo que faltaba, que, que, que para arriba eh, te da que la yo. A ver, vamos a, a YouTube. A YouTube, YouTube, YouTube. Aquí está YouTube. Y damos, ponemos aquí Héroes... Todo una mano aquí, ya ¿eh, Pavelo, Del Silencio, joder, chaval. Esto es increíble. Bueno, no pasa nada, pues ya puse una vez... La, esta de, de, de Bustamante y Bisbal <risa> vale, pero, no, pero ya era una versión de... Joder Ya era una versión de... ¿Cómo se hizo? Eh, una versión salsera Que por lo menos vaya, me la salsa gusta Joder, chaval Entre dos tierras, La chispa adecuada Maldito duende, Héroe de leyenda La carta, Sirena varada Avalancha Eso de Avalancha suena bien, ¿no? Sí, esa bueno, está guay ¿eh? Bueno Guay, sí. aquella que te gusta, tú también. No, yo marcha. oigo lo ahí en. Bueno, no se puede decir en qué re, en una de estas, eh, no sé qué FM. Dios mío, Dios sí, mío, Dios mío, cómo están las cosas. Bueno, en fin, vamos a ver si con un poco de suerte no tiene publicidad. Avalanche, Venga, vamos a poner esta. A ver. Ah, lo volve mismo. A, decirme que, a ver, y que vuelvo a decirme que no tenemos plugin. A no, ver. No, no. Ahí, ¿y así ya suena. Ahora tienes que dar ahí el canal. Ahí tengo que dar ahí. Y al play. Y al Play también. Joder, chaval, vaya cantidad de movides. No, tengo que fichar a, a, a, a alguien que me ayude, porque yo solo eh, meto... Oh, joder, chaval. Luego encima, Xuntas, a Narro lo ocurre. Nada. Bueno, Trailer. No, Trailer. bueno, pues, ¿sabes lo que podemos hacer? Vamos a grubesark. Que grubesark no, Ya ta, ya está. ya está. Ya está. Al de chaval. Tenemos todos los elementos en contra. Totalmente, totalmente. Todo va contra nosotros esta, esta noche. Y terrible. Claro, y es normal. Venimos silencio en la Cuca. La Cuca fue sede del Club de Enemigos. de del silencio. Allá, Formaste parte de ese club. No me acuerdo. Habré Cuando que ¿Fuiste el fundador? No, no. Eh, y, era, y era cosa de Nacho Limaña. Eh, me parece. A ver. Ahora. De sí, y de los sí. sí. Oye, no, hoy menos directo joder pero un directo no lo quiero busca uno que sea ella... el que no cargaba que nunca que la no, no directo no porque entonces tengo que escuchar al, al sí. mongol diciendo cosas y, no sé, no y una te, cosa no se te debe, oye... te debe estar oyendo nada porque debe estar la música a tope sí ahora me sientes más que la música va, va a sentirse más a humor que a mí por favor Jodi otra vez. Mm. Que, perdone, suena perdone, pero suena fatal suena hostia, perdone a ver, voy a cambiar de cantar más que nada porque este suena fatal suena, está sonando está sonando a, a freidora a ver, vamos a ver si si hay la posibilidad Como podemos hablar de Guy Borg que está ahí el, a ver, si está el, el metro abierto, pues, puedes hablar mientras yo cambio joder, Ah, mierda eso que no estoy ah, solo sí. eh, estoy mejor estoy mejor venga sentí este Seguimos, joder, un cantar, de, y y... Un cantar de, de seis minutos, no menos, que, que me metí, madre de Dios, joder. ¿Qué dice aquí Macetu? Yo empecé la sociedad de espectáculo, pero jodido, no me extraña. Luego leí la decadencia de la sociedad espectacular mercantil de la revuelta ese de los es, nuevos es, que ese es, está bien, ah, es un panfleto. Ese sí. ese sí que no lo leí yo, mira, ese no. Eh, nada, estábamos aquí hablando precisamente de Gideborg, de, de, de, de, de los teóricos sí, van situacionistas van en general. Y, hombre, eh, yo re, ahora eh, reniego, ¿eh? Ahora reniego de ellos, pero precisamente porque me... Digamos que me entraron tanto en la cabeza que durante unos años vi el mundo a través de, ¿eh? del, del prisma situacionista. Y... Mejores años de tu vida. No jodas, no jodas. No tengo intención de volver, ¿eh? Tengo yo... Man. Oye, yo creo que, lo, que el ya te... que los violentos tenéis razón. <ríe> sí. No, pero yo creo que ya estoy bastante... bastante desvinculado del mundo, pero oye, sigo manteniendo unas eh, unos raíces, unos unos unas conexiones que quiero mantenerles. Y, ¿no? a fin de en cuentas, ane momento. anedonia, esa divulgación de la social espectáculo, es más accesible. Bueno, sí, an anedonia lleva bastante bastante situaciones instaladas. Sí, sí, vale de, de atacar la raíz, sí, y no desea de ser una deriva. Y si está hace poco algo de es sobre la van. representación y tal, lo bueno, ficticio. Me, bueno, allí vale, ya que que joder. Por mucho que reniega de la sociedad del espectáculo, la sociedad del espectáculo ya también pan, y no marcha. Una vez ya se mete en uno, ya no marcha. Ya ves espectáculo en todo. ¿eh? Entonces, bueno, un poco vitalo, un poco vitalo que íbamos a hacer. ¿eh? Y bueno, pues eso igual a Foucault no le no gusta mucho. ¿eh? <risa> situacionista, mi madre. Muchos datos por un solo día. Bueno, me situacionista y y todo y es ¿Eh? pasa que bueno falen de, de eso de la, el vandalismo como poesía y... No sé yo, no sé yo ¿eh? mm. no sé yo a un determinista mecanicista Como <ríe> molaron estas cosas ¿eh? que son así un poco un poco etéreis. pero bueno por cierto María estás contenta no ¿Eh? casi seis minutos de cantar de los del silencio que además no sonó fatal o sea que, no, yo eh, que, no que sé no si va a volver ya, a ocurrir pero no sé si llegue porque Por eso, a lo mejor, tendrá que ver eso del, de los fallos que daba. ¿Que a lo no, no, eso oye, eso oye que, el, que, el, que el, el, el iluminado que subió eso a YouTube lo subió con una calidad no. demencial y ya te la debe reducir de por sí. Me imagino. Ah, pero ahora ya, ya tenemos aquí el, el grubesar Shark ¿eh? para piratear mm. todo lo que fenga falta. Bien publicidad. Sí, en el, el Groove Shark no sale más publicidad, me parece. No, hostias, mira, Bueno, a ver, pero salte pavela pero no la sientes. Uy... El problema aquí ¿Eh? ya es en no llevélo. Más mira, como ya tienen publicidad y ya ganan esos, me imagino que eso ya pagarán a las sociedades de estos autores sí, sí, y de sí. editores. ¿eh? Porque no pagamos nosotros, lo paguen ellos, Alegría. Ah, claro, joder, oye, oye, si nosotros pusiéramos como ellos que ponen ahí Movistar, pasete ahora y no te pierdas nada, si nosotros hiciéramos eso de vez en cuando, pues igual tampoco tenemos problema ¿eh? para pagar a las sociedades de autores. Y les facturas ¿eh? de la luz y el agua. Ah, claro, en tu tal? casa bueno, también, oye, a mí no me importaba poner a mi ventana un, un cartel de estos de, de Movistar ¿eh? si me dicen que, que, me, que me paguen la, la, la, el agua no, que va con la comunidad bueno, que me pagan la comunidad mira, pregúntate Macetu, una cosa a ver, contesta y a ver ¿qué dices más que dices que cuando haces programa de The de ¿eh? y en junio madre de Dios, chaval, pero Que, que ya tienes ahora mismo previsto lo que vas a hacer dentro de tres meses. No, claro, no, eh. de chaval, yo que no tengo ni previsto Hay lo que voy a hablar de aquí en adelante. ¿no? Madre de Dios, colega, joder. Estoy, estoy tremendo, Dios. Aquí la gente, no te tengo que, que, que. Estoy ¿eh? estoy es totalmente contrarios De, la, de, la, de, la, de la, la planificación absoluta a la, a la improvisación total. Mira, deriva, la deriva lleva precisamente un concepto muy de eh, muy de muy situacionista, eh, el derivar. Eh, que yo creo que, que tiene también que ver, a ver, yo también reconozco que soy de mucho de, de pensar, eh, que, que la gran mayoría de las cosas a las que llegan los pensadores occidentales, que ya les, les dijeron, pero de manera mucho más sencilla, los pensadores orientales. Yo creo que cuando, cuando el. Eh, el en el taoísmo, en el libro del Tao, eh, se dice eso de, eh, de fluir, dejar las cosas fluir, que al fin y al cabo es muy parecido a, a lo del tema de la de la deriva, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Qué, ¿Quién, el, el, ¿quién el, el, dice que es una el, fatal? Ya, Ay, ya fui todo. Vale, vale, vale. Bueno, anda, no pa tampoco no pasa nada, es ¿eh? si una mal, pues bueno, oye, ¿qué vamos a hacer? Y a no pretenderemos que Boomburi suena bien. Es, es... Entonces, bueno, de una mala, de una mala, oye, pues quedó más tranquilo. porque ya de poner de, de poner algún burli en Anedonia por lo menos que suene mal <ríe> lo único que faltaba ya que para arriba sonaré bien entonces ya ¿eh? ya ya era la que No ya. descarta quitarlo de luego al editar el programa no oye que yo no he nunca el programa coño el espinfes que ahí básicamente porque no sé ni <ríe> nada no, aunque supiera no supiera sabes, que, no, sabes, hostia, no, sabes. No, no sé editarlo además en la mi casa yo mi ordenador es muy raro hay cosas que furrulen en dos partes y en mi ordenador no furrulen El mío 12 tiene un graba el audio que sale por el ordenador. sin ¿eh? que actualizar? No, bueno, no creo, porque tengo un sistema operativo que lleve en novedoso. Lo que pasa que. <risa> novedoso a la, que, a la par que inteligente. Joder, que llegue el sistema operativo que lleve de, de noviembre, me parece, que salió. ¿eh? Que según lo. Porque yo tenía el anterior. Y dice, me quiero actualizarlo al tal. Digo, vale. Y y le mandé lo todo más por saco, chaval. ...pertiéndome todos los datos... ...un año de datos perdidos... ...porque del año hasta el año anterior... ...tenerlo metido en un disco duro de esos... ...externo... ...pero siempre decía... ...yo voy a meterlos y total tal, aquí... ...ya lo meteré cuando tal... ...y, y marchó meto... ...marchó meto, que se va a hacer... Confiar en la tecnología... ...sí, pero bueno, luego dime dime cuenta... de ...que tampoco pasa nada... ...toda la gente preocupada por perder cosas y tal... ...perdiles, bueno... ...tampoco no perdí nada que... ¿eh? Uh -huh. ...nada tan importante... Ahora voy a mirar alguna cosa, ah, coño, no está, ah, perdíla, bueno, no pues nada, miro otra, Ups, total, tenía, yo qué sé, pues, eh, nada, lo que más me ha jodido lo mejor, eh, perder de algunos de semillas, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿eh? vives en, sin las semillas, las semillas perdieron mucho valor, bueno, como casi todo. Eh, estoy muy de acuerdo. Sí, sí, pero bueno, también como casi todo, como la música, como las películas, en ese caso, además, no, pues la música sigue estando presente y... Pero bueno, pero la música, yo ahora mismo... En el momento que puedes sacar una foto o cualquier cosa... Claro, ya... y tal. No, y la música, a ver, decíalo el otro día en un programa, si yo acuérdame cuando yo era rapaz y tal, acuérdame más específicamente de, de que yo sentí en una cinta grabada y malamente uno de Tijuana en blue y me movió en sí. Tijuana Y cuando tiempo después conocí a otro rapaz que tenía otro de Tijuana en blue, una ilusión tremenda. Ahora tengo toda la discografía de, de Tijuana en Blue. Pero eso, no puede, eso tendrá que ver más bien con la edad y, y los descubrimientos. No, una, no te un creas. rollo tan insulso como pinchar un, un archivo ahí que tiene una canción. Claro, está. Sigue proporcionando el eh. mismo placer a Loila si te gusta que, que cuando sí. le ponías en una cinta. Sí, pero es diferente. Yo recuerdo que está llamándonos la atención aquí el, el, ¿Qué pasa? el agobiado este. A ver, que entre para acá. Sí, entre defensor pa de las citas. Que entre para acá si se atreve. La hombre, entra para casi está te atreves, Agarra, agarro el micro, ¿eh? Agarro el micro. No, no el micro. Ahí todos. No sé. que trabajo por la tarde, ¿viste? Entonces, Óscar. A ver, agarra, agarra el micro este. Ey, ey. Aquí todo al revés. Este y rapaces, si que vos contábamos que supuestamente faí faí un programa en la en la Cuca, ¿eh? <risa> es un hombre que entró ahí a colocar unos libros. Nadie sabe de él, pero supuestamente fue un programa. ¿Qué tal tu último programa? Bien, bien, bien, muy bien. bien. <risa> de aquella que te gustaba, que comías y tal. No me acuerdo ya. No, ¿no? sí, no. programas, los tienes recientes. El tema es que desaparecen hasta del ordenador de. No, no, de, no, de, no, si te de no, Bueno, yo no. un mito. A ver. Se sienta, se escucha por ahí, puede ser que el rapaz este que hizo un programa y tal, ah, coño, voy a ver, y no está en ningún lado, para mí que lo cuenta, oye, yo no manera, yo podía hacer eso, podía llegar por aquí, por las asambleas y tal, y decir, coño, vaya ver que me quedó el programa el y mentira, no vine a hacerlo, pero corres el rumor, oye, vaya programa que hizo el anedónico el llueve vaya como mola y tal, Yo, yo creo que funcionaría. De hecho, yo hay muchos programas que no escucho, pero Vamos oigo comentarios comprarme. y me pienso que son muy buenos y solo escucho los comentarios. Probablemente ah. alguien lo esté haciendo. Oye, pues, pues a, lo mejor, a lo mejor sí. Como, como acabo de lanzar una cortina de humo, ¿eh? para que te guste <risa> de mi caso. No, pero bien, esto viene a ser como lo de... Cuando todo el mundo había visto a cómo era un perro comer el coño de una rapaza. Enrique ah, Martín. Eso ha salido mucho los traganédrois también. ¿Va? Sí, no, sí. no eso nunca eso salió sí, salió, sí salió. No, no puedes salir. Digo te lo <risa> digo que ya te lo escuché <risa> he eh, <risa> <Enrique>, dicho. Enrique Martín. Va, joder. Enrique Martín. Va tío, oye, no sé. Nada, no hemos acordado esos. Eso, es que eso te, pasa, te pasa por hacer los programas. Si no lo. Si hubieras no lo fricte no no repetirías tanto. Esto, ¿eh? Bueno, ah, Puedo contar con un montón de leyendas urbanas más. ¿No conoces esa de que la, todo el mundo que vive en el campo lo vio perfectamente? Una serpiente enrollada en las ubres de la vaca mamando. Eso ah, vio todo el otro mundo. ¿eh? Cosa que no puede ser, sencillamente <risa> porque los víboros no tengo les, placer, ¿eh? les tienen llavios, no pueden mamar. <risa> Pero bueno, cuenta así esto va al hortelano en cuestión y lo que falle es levanta la fesoria para sí, amenazarte con, con ella. ¡Razón! <risa> claro. ¡Cabido! ¡Yo me cago en no sé qué! ¿Eh? y todavía hay poco yo pensaba que si ya era un tema que bueno que ya estaba que ya estaba escacido, que ya pasara el tiempo de ello que va que va está más vivo que nunca Lo de eh, los avionetes y los helicópteros soltando soltando soltando raya, bichos sí. no bichos bichos malos eh, ah vi que lo pusiste ahí sí en topos víboras <ríe> sí alimañas alimañas general. en general sí sí sí sí eh, oye sí sí no, el estado va, piensa en todo y piensa bien Si <risa> yo, sí, cosa del Estado también. Sí. El soltar ¿Pero los quién bichos. ¿Qué pasera? joder. Fíjame pero sobre los bichos es metafórico. No, están no, en Prados, Alimañas y tal. La no. gente que lo vio opina que es verdad. Pero yo opino que es mentira, que nadie lo veo, joder. Porque, básicamente porque hay una cuestión que cambia con la con la zona. Eh, en antes, por ejemplo, yo, bueno, cuando más viva estaba la leyenda, y era la icona, el que soltaba, sí, el que soltaba sí, sí. culiebres. Desde. Desde avionetes y ahora como claro. ya en una icona pues son otros y según el sitio al que vayas por ejemplo a mí ya que prestó me prestóme porque la que me lo contó la última vez y eh, una rapaza castellana eh, ah un pueblo lo que pasa que ahora en mogollón de de topillos o eso no quiere nada porque claro como lo suelten como que lo suelten yo claro según me lo buenos dichos sí, o... y digo oh, que lo suelten vienen avionetes y sueltan topillos <risa> y claro Bueno, es que, hostia, a eso y cosas mucho peores. Ah, jode, no sé, a mí cuesta me creer esas cosas. Yo que sé, yo por ejemplo, ahí, a ver, hay movidas estas de la conspiración que son perfectamente razonables. por ejemplo los reptilianos a mí pázmeme una cosa que las, con las que están girando ah, sobre, el, sobre el accidente del avión ¿no? lo, <risas> sí lo me parece mucho más exacto los reptilianos que, que las serpientes Oye, y los topillos me... por supuesto claro Hostia, pero a ver claramente <risas> dónde vamos a parar yo tengo más claro que el agua este que los que manden ahí son reptiles banda. tengo más claro que el agua ahí anda Hostia, no joder que que lleve mentira A ver, a mí, saledme con pijares como los Chentrails, que si les víbores de los aviones, que si ¿Y el, tal. que la OTAN fulminó el avión ese de, de ayer? Eh? A ver, yo siempre parto de una cosa. Que ye, <risa> vale, eh, estoy, estoy abierto a todo. Eh, <risa> eh, eso ye, eh, ye, lo que yo pienso que ye, verdadero pensamiento científico. Estar abierto a todo. Pero entonces, precisamente, como estás abierto a todo, lo que tienes que hacer, es eh, investigarlo. Lanzar una hipótesis, buscar unas, unos argumentos, unas razones para pensar en las cosas. Yo, claro, cuando hay cosas que, que no hay ningún motivo para pensarles así, por ejemplo, pienso, ¿qué motivo puede pa haber para que suelten culebres desde un avión? Dicen que los que tal, para alimentar a, a, a, qué sé yo, a los ferres, a los a águiles. Digo, bueno, no valía más entonces que les punxeren donde están los águeles y, y que no les soltaran de endaviones porque entonces igual que ni mueren, ¿eh? Y los águiles no son carroñeres. Eh, va, oye, digo yo. Que después también había variaciones. ¿eh? Había, había algunas versiones de, del tal que les tiraban en, en una casa eh, acolchada para que no murrieren. Pero bueno, oye, que sigue sí, de todo. Sí, viendo las barbaridades que hace el Estado, eso. Bueno, una mira, Claro, pero precisamente por eso, porque ves cosas, ¿por qué cosas? porque coño van a pasar esos escondidos si, si van todas las cosas a la vista? <risa> José. No sé, digo yo, va. Como cuando suelten a humanos para cazar lobos. Bueno, por ejemplo, pero eso fue a la vista. ¿eh? Mm. No lo nieguen. Otra cosa sería que tengo uno. Oye, mega, tengo yo una huerta ahí lo que arriba. En el tú mato. ahí en el Facebook? ¿No era una noticia de un periódico? ¿Cuál? Lo de las alimañas y tal. No, yo lo que puse allí que, a ver, yo fui tan ingenuo que lo que pasó fue que los míos gatos de la huerta, pues mataron un bicho que parecía una rata, pero que a mí, no, a ver, yo soy un experto en ratas. Mientras un montón de años trabajé con ratas, entonces yo, ah, yo. rata, yo rata blanca, rata blanca, y es la en la que yo soy más experto. ¿No los valles. <ríe> sí. Y bueno, pues yo veo aquello y digo, esto no tiene exactamente la fisonomía que cabría esperar un, un aguarón cualquiera que pudiera que pudiera haber por aquí. Entonces, aquí hay una semella, ¿eh? Y, y púnsela en el Facebook a ver si alguien sabía lo que era aquel bicho. Y bueno, nada, explicaron, me dio una topo que les llamen, que, que, que come las les raíces de, de los pomares, ¿eh? Y entonces bueno pues nada, que, que tan tan que trenan los que tienen tal. Y, y uno dice, claro, llegue que como su, como le suelten, digo, ¿Cómo que, como que, suelten? que lo suelten, <risa> sí, ¿pa que, yo para que coman, ¿qué me decía? No sé si llenan el ailes o no sé qué tal. Digo pues yo, tío, es que funciona el ecosistema. Joder, pero bueno. <risa> pues, que suelten aguarones, joder, que por lo menos son de aquí, no sé. Va. Yo que a ver, yo soy muy de eso también lo digo aquí muchas veces, soy muy de Guillermo de Ockham, ¿eh? Soy de buscar la explicación, el argumento más simple, ¿eh? y entonces digo yo, coño, ¿por qué sueltes un bicho que por lo visto llega a otro sitio eh, vamos a poner ya que lo de lo de llevar bichos en avioneta, porque es más dañino, así hay explicación más simple. <risa> porque es más dañino, coño, porque entonces no llepa no lleva que coma les águiles. Porque en todos no fue falta que se haya dañín. Sabe Dios para lo que lleve. Y más, además, un águila, yo soy un águila, yo personalmente. Estoy acostumbrada a comer aguarones y ratonucos, lo que vea por ahí. hoy un día, además, las águilas con la buena vista que tienen. ¿eh? Voy un día volando y veo ese bicho, no cago un Dios? No sé qué lleve ese bicho. Parece una rata. Que yo estoy de comer ratas y será parecido, pero qué sé yo, igual un no ye. Comerás lo que el Estado te diga que comas. Sí, pero, pero las águilas no entienden de Estados. Los águiles van a lo suyo. A veremos. <risa> Los águiles, como mucho, qué sé yo, pues en, en, en el rey que que también de emblema, eh, eso bueno, pues a lo mejor sí también de acuerdo. Pero aquí, joder, no tienen por qué, eh, no tienen por qué. Yo personalmente, a ver, cada uno fadrá, cada águila fadrá lo que dé la gana. Yo soy un águila veo una rata topo y por si acaso no la como, contra, como, como otra cosa que ya me sepa, porque qué sé yo, joder, a ver. Eh, hombre, hay una dimensión de personalidad que llega la, la apertura a la experiencia, que es una de las cosas que se evalúa. Mira, en, en los test de personalidad, cuando cuando están midiendo este factor de la apertura a la experiencia, una, uno de los, de los ítems de las preguntas habituales eh, inquiere sobre si la, la persona en cuestión eh, eh, gusta probar comidas exóticas. ...comida libanesa o tailandés o tal... ...y supónse que bueno... ...pues que son las personas que son muy abiertos ...pues sí que son muy aficionadas a comer cosas de fuera... ...y las personas que son muy cerradas... ...dicen a mí dame un, un pote... ...y déjate de historias... ¿Eh? ...bueno pues puede ser a lo mejor que también hay águiles... ¿eh? ...que les pasen lo mismo... ...que digan... ...coño voy a comer a este bicho que no sé lo que lle ...pero a ver qué pasa... ...eh... Eso, mira, llévame también, eh, yo lo guapo de Anedonia, ¿cómo me llevan de las cosas de uno para otro? Eh, un día que, que discutía yo con, con un amigo porque había pueblos, ¿cómo era? ¿Cómo los llamaba él? Micófobos y micófilos. Que ya que había pueblos que tenían la que sí, joder, no me Que ya que había pueblos que tenían tradición de comer setes y pueblos que no. Dicen, mira, los vascos comen setes habitualmente, y aquí en Asturias no es no típico wow, sí. coger setes. ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Eh? Oh. Siembra, ahora, pero yo digo ya al mi huelo: digo, huelo, nunca comí setes cuando yo hieras eh, mozu. Y mirá, pero ¿qué dice este lenguaje? No, no, y tal. que escarbar ahí en la tradición. No, yo es muy fácil, yo expliquélo de una manera Tampoco muy fácil. Un fácil en y luego resulta que sí. ¿Con el <risa> bueno, sí, eso sí, es verdad. <risa> con algunos moluscos pasa también, me parece, ¿no? También, ¿eh? Mm. A mí, la verdad que parece una cosa muy sencilla de explicar. Yo di una explicación. Digo, a ver, yo imagino un vascón en el siglo 3 o 4 antes de Cristo, ¿sabe Dios cuándo? Y vio una seta y dijo, ¿qué será esto? Bueno, él ya era de estos de, de apertura a la experiencia y dijo, voy con vela, a ver qué pasa y comióla y dicho, coño qué buena está joder voy a contarle a la demás gente y fue para pa, pa las redes dice oye estas movidas que salen a la tierra que te pasen un paraguas y Sabe tal tan, tan muy guay entonces empezaron a comerles claro en, en ese el, mismo momento el aquí comióla y murió claro un astur pasó y lo mismo en ese mismo momento más sí, ese sí, mismo sí. día andaba por monte y también ya era muy abierto la experiencia dijo coño voy a comer esta que más mira más voy a comer esta que lleva más guapa que lleva así y colorada y tiene tenían harinos blancos y tal y morrió entre tres dolores y de terrible sufrimiento claro y entonces dijeron los del pueblo cago la puta yo esos nimbus que mira ya este lo que pasó y eso bueno pues va extendiéndose ¿eh? y no, no, a nos llega de hoy pues los asturianos son muy de, de comerciantes yo no soy de comerciantes más que nada porque no saben en nada realmente mm, no, sí debe haber que, debe haber que están, pagar mucho para que se paguen. están algo. más ricos los pitufos que traen debajo Ah, sí, Mira, nunca los comí, pero bueno, yo te pones ese. ¿eh? que no sé, una cosa aquella azul, eh? no sé hasta qué punto, sé quién. Oye, no, fuera de bromas, yo la primera vez que, que intenté comer un oreo, eh, ese día hizo fue un, fue un, unos descubrimientos sobre, sobre, bueno, pues... Intestinales. Eh. No, no, no, qué va, no llega tanto... <risa> no no mucho más profundos mucho más de, de la voluntariedad involuntariedad de de la conducta del organismo la voluntad del poder sí porque mi voluntad ya era coger esa seta y comela. pero yo veía como mi, mi brazo no avanzaba sí porque yo era como decir, joder cómo vas a comer algo negro chaval pasan sueños no joder no ya era un sueño y era verdad oh pasamos otra vez eh, queriendo queriendo arrimarme mucho al borde de un del muelle de, de un puerto eh como yo joder, quería dar el paso, pero parecía como que no me salía ¿eh? de, de verdad, ¿eh? que pasen esas cosas y es muy interesante ver cómo comportamientos automatizados para descubrir una, una voluntad externa ahí, ¿eh? voy a acabar creyendo en Dios, me cago en la ley porque estas cosas no, no son normales bueno, pues con la oreo pasome ¿eh? o sea, ya que no me entraba, no me entraba ¿Sabes con qué me pasa también? Eso, que se es más raro, porque supuestamente yo un echar con el queso de cabra Ese pásame cuando lo muerdo. Yo veo el queso de cabra, coño, pero meto en la boca y, y, y no sé. El, y lo yo, Sí, sí, mi organismo entiende que eso no es comestible y va para fuera otra vez. Mm. Y supongo que el queso de cabra, pues que llegue. Y no te pasa al revés, alguna cosa que, que eh, sepas que está mal, pero tu organismo te. Ah, no, es, <risa> te hace acercarte a ello. No, hombre, eso es un, un, un trastorno psicológico que yo no lo tengo. Eh. Pero hay los por ahí que les gusta de comer cosas no comestibles. Sí, o sí. nos pasó como en el episodio ese de los Simpson que cultivaba Homer... ¿Tabaco? Sí, una mezcla de tabaco y, y tomate. No sé lo que tiene, pero no puedo dejar de comerlo. Exacto. <risa> bueno, lo de no saber lo que tiene y no poder o sea, dejar Es de fatal, comerlo. pero es adictivo. Eso, ah, exacto. No. Ahí, dos, que por dos una parte de, sabe más, pero por otra ciencia, parte no puedes dejar de los Dos siglos de, de ciencia habían contribuido a... Eh. Eso. Yo lo que, yo lo que como y... Eh, decía ahí Foucault, lo que Ay, pasa que el tabaco que es la cosa más asquerosa, de Pone Fuku, que... eh, Anedonia no puede perder su esencia, lo que pasa es que la putada llega en no un segundo sé lo dicho. A las once y media. A las once y media, pero qué coño tenemos nosotros contando once y media. <risa> intentando poner la canción de los dos en silencio. Ah, igual ya era, igual ya era ese tema que Que no, podía no yo ya lo había leído hace, hace un rato Hombre, pero yo no comento las jugadas aquí Ah, joder, yo, yo por interactuar Un poco con la gente del chat, si no porque quiero un chat sí, Interactúa tú Y es el director con con Coño, a ver, yo una cosa que tengo tal Que siempre digo, oye, el que viene a Nedone Allí, para participar en Nedone claro, que tío, si venir a mirar. si participe poco Bueno, pues un poquitín más, tampoco pasa nada voy a poner un acto al corto pues y, y, <ríe> y yo nunca, <ríe> Y no me dejaron salir Y quedaste aquí <ríe> Yo nunca oí que el policía que nos escucha a través de, de internet O no ahora ya no supo no. adaptarse al nuevo chat eh, ya Y, que y ya llegó, a la web de la radio claro. Como además se cae continuamente Esa lleva otra No, ahora yo una movida porque a lo mejor sí que está Lo que pasa es que ahora como no ves cuánta gente está no, Hostia, la web lleva ahí aguantando desde eh, no, es curioso eh. Mira, en la en mi casa No en un, en un dura tres minutos seguidos no, antes antes cuando estábamos con lo otro chaval tampoco, También se cayó ¿Sí? veces Joder, pues en la Te está respetando ahora el, el, el que administra. Oye, el que sabotea el, que sabotea el, el, el, el, el dominio. Te respetó la Fuera, fuera coña, que llevó. Hmm, ¿Cuánto va? ¿Cuatro semanas sem o cinco que, que empezó a fallar esto hacia la bestia? No, y más, vemos, más. Lo tonto más. ya lleva pila de tiempo. No sé, eh, en el tiempo que dura Nedonia, en, en la hora o dos horas, no falla. Curioso. Sí, ves, yo, lo que, yo lo que hay, oye. ¿eh? ¿Por dónde habrá que empezar a investigar? No, no sé, no sé. <risa> <risa> Vosotros podéis. Familia, en Coruña. Bueno, eh. <risa> Veréis cuando empieza a suceder un accidente repentino Pues al que viene delante Al dominguero que viene detrás Porque a mí, yo soy así Yo gusta me acaparar ¿eh? Eh, Tener tiempo, por mí Haz no publicidad llegar, del, los, el, del programa que entramos antes oh. como era, ¿Cómo aquí, se mira, llama? Bailotea. bailotea Bailotea Pues nada, que de aquí en delante eh, Vais a tener todos los jueves de, a Que ahora empieza a las les nueve sí. eh, Empieza a las les nueve Eh, termina a las 10 y bueno, espero que termine a las 10. Más, <risa> más y vale. <risa> sí. Y bueno, que lleve un programa yo de música disco, ¿eh? muy quiero Y de eso que me prestan a mí. Bueno, que yo, no, que no sé que si disco es el. Igual te matan. A mí dijiste. D me tecno, que yo lo que trae ahí. Tecno, tecno bueno, house y disco. Ah, no, pues. Es que disco te, ah, era, bueno, que, claro, disco espera, era aquello de. que, a mí de gris que y y era claro. house. Y yo, según un que lo venía sintiendo, digo, esto no es house. Claro, no llegas. ¿eh? tecno house y deep house, que deben ser cosas diferentes. ¿eh? Porque a mí el house no me disgusta, tengo que reconocerlo, que yo soy así nada raro. ¿eh? Yo lo, sabes lo de sobra, los que te En la época ¿tú? aquella del disloque, hombre, en el disloque se, se... No, había, eh, no había house y cosas peores. Sí, house, sí, claro que sí. sí, sí y yo eso claro. del tecno se puede aplicar a cualquier cosa, solo hay tecno, tecno, tecno house. El, el, hay tecno no, reggae, el hay tecno house. techno. tecno Plasheando corto tú, que ellos estuvo bien, porque ellos plasheaban que flipes. <risa> Por a ellos una vez no pasaba nada, ¿no? A ver, tienes ahí comentarios, ¿eh? Sí, ya vi el estilo de, de. Ah no, y este y de, de María primero. El de, de... Conocen los antojos de, de la embarazada. <risa> sí. Oye, eh, María, ah, mira, además voy a preguntar a María, que ella americana, eh, que me cuente si conoce ella los Tupinambus, Tupinambos, Aguaturma. O Alcachofa de Jerusalén, son los nombres que tiene. fuku y el culpable de, de dármelos por primera vez y de engancharme. ¿Eh? Estoy como la. No, es que rulen. Pasóme la primera dosis. No, Las opiniones aquí no son muy favorables. ¿eh? El, el, el maniego opina que, que eso para mí. ¿Y el. el ¿Quién fue el, este? El, el presidente del Soviet Supremo. Eh, no llegó ni a probarlos. Vio lo y dice no, no, eso para mí no. Y, y el, el trovador fue el único que lo comió, pero bueno. Eh, sin más. Sí. No, sé, no, sé. no era, a ver, no era el tupinambo y era un bizcocho de tupinambo. Tengo que reconocer que no sabía bien, pero tampoco sabía mal porque una cosa que tiene el tupinambo y que no sabe nada. Antes ah, como les Bueno, puede ser, puede ser que claro, que, que el bizcocho esté malo, pero el tupinambo en sí mismo no, sea yo, manjar. A ver, yo estoy haciendo no uno, una cosa a la otra. Estoy experimentando. El el tupinambo crudo, la verdad es que no sabe nada. Yo reconozco que no sabe nada. Tú eh, echas, echale chocolate al bizcocho, ya verás cómo <risa> sí, <vaya>. sí, <risa> <risa> Y algo de azúcar, joder. No, son hostia, pero panela, ah, Joder, si es hecho azúcar. Bueno, panela, exactamente. Fue con los bizcochos, panela hay no. que echar el triple. No, no, no te creas, ¿eh? una vez que te faes a ello. Yo, por ejemplo, ahora lo que pasa es que tomo azúcar blanco y repúname de dulce que llegue. ¿Y te da dolor de cabeza? Bueno, no, mira, eso no, pero. Pues, bueno, pero repuna, se y repuna, de, el dulzón el, el y ahora hay, que estoy ¿eh? hay gente de de, de o de bueno el, como se llama ahora que es que, que echa azúcar blanco por los por los las huertas y los montes y eso ¿Sí, sí? lo oí, lo oí. es un, una, un rumor donde hay avionetes también sí lo, sí, sí, no, no, no, lo, lo que miedo. pasa que uno me dijo sí, sí. que lo soltaban en, en en en terrones y otro que, que era así eh, a discreción sí, ah, sí, sí, suelto en granillo No, terrones en la Pero mía todavía no cayeron, Claro, si llueve el otro igual sí Porque eso no se ve Bueno, depende, <risa> si echan mucho sí Y si llueve no te, es que no le das ni cuenta Claro, claro Se disuelve Hostia, y... con todo lo que yo aquí Cuando ganen los que aquí, pueden mejor, lo dicho, tu huerta ¿verdad? va a ser... Cuando se ganen gane los que el, pueden Ya se dijo aquí en la radio muchas veces o sea, Mira, hay... está precisamente el, el, el, el mi amigo Fuku Este que está aquí está guardándome calaveres Para pa adornar... <risa> sí, joder, que ya es verdad Que lo he dicho yo, con yo mucho coleta, Bueno, pues pones guapamente, agarres un puñadín de, de, de, de nylon mismamente, de tanza, y pones una coleta a la calavera, y ya está. ¿eh? Va a ser la medio defensa psíquica. Física, bueno, estoy en ello, ¿eh? estoy forrando para pa una ballesta, que, <coughs> que no son baratas las ballestas. ¿sí? Aceptan ayudas. <ríe> ah, bueno, sí, si sí, queréis donar la putada, ya que no sé qué número de cuenta tenemos para. A tu amiga no sabe lo que lleve el... el, el, el no conoces los tupinambos. tupinambos? Cago en la mar... Nada, son un son tubérculo... No, pues, ¿De dónde lleven? Ah, no, calla, no lleven... ¿De Jerusalén? No, joder, de Sudamérica me parece... <risa> ¿Pero forma y, forma y tamaño? Así pues lleve como ye como una patata... Uh -huh. eh, eh, lo que pasa es que me chiné pues, la patata con, con un montón... En vez de ser casi, casi esférica... Que no lleve, pero bueno... Que lleve relativamente lisa y una bolina... Pues estos son como mogollón de granos. Imaginemos que la patata tuviera un montón de granos, como un montón de patatinas pegadas sí. al, alrededor de ella. Pues ya así nada. Vaya guay. Y crudo ya vos de. un digo. átomo. Bueno, pues. <risa> <risa> más irregular, pero. pero arrampla, arramplas con todo al pelalo. <risa> eh, yo intenté pelarlos. Lo que pasa que ya es tan difícil de pelar. Joder, eh, digo yo con piel y todo ¿eh? para adentro. Y no pasó nada. De ¿eh? fecho he el cuerpo, la primera vez que comimos uno. Estábamos mi abuelo y yo en la huerta. fue la primera vez que saqué uno, y estábamos los dos como mirando para él y tal. Y si yo abuelo, comémoslo, venga, sí, joder, digo, venga, de morrer, morrer por los dos, sí, por no venga, venga. Y comemos y no pasó nada. Lo que pasa que, lo de hecho, Crudo no sabe no sabe nada. Eso sí, cocido, cocido sabe exactamente igual, bueno, exactamente, sí, exactamente igual que la patata. O sea, nada. Seguro tampoco. que hay por internet recetas de Tupinambos. Sí, lo que no, lo que no fui a dar fue con la <coughs> composición. Eh, eh, nos pone chayote eh, no chayote y otra cosa que el fugu tiene la fugu tiene la no se me dio eh, a mí no se me sumo dio me eh, pero no no el chayote es por arriba me parece y esto y tubérculo y dice que tiene mogollón joder tío pues el mismo río la planta que, que me diste no no fui has de explicarme un poquito más como como hay que ponerla eh, Guisquilles y chino. Joder, pues eso ya, ya no sé, Marie. Esos nombres ya no los conozco. Ya no los conozco. Ah, Diz sí, Guisquilles. Joder, chavales, Tifuku chanamo coño. <ríe> es tremendo. Bueno, pues sí, será, serán eso. Ah, pues ya que les conoces Marie, pues aquí de alguna, de alguna receta. Yo de momento eso, fíciles. Eh, en bizcocho, que no. no sabía nada, fíjese lo cocido, que eso igual que la que la patata cocida y fíjese lo también frito, ¿eh? y hostia, fritos, wow, tan tan riquísimos. Frito está bueno todo. Frito está, eh, como veis, cuando freéis patatas viejes, que son ya muy viejes, blandurries, que son dulces, dulces, pues igual, igual, está ta, tan muy rico, a mí préstame, préstame la de dios, pero bueno. Bueno, veo que aquí la anabásico ya empieza a, a, a bostezar. No, no bueno, bostece, me duele la espalda. Ah, bueno, y eso, y eso, vale, sí, vale. Hay que ver las posturas que ponemos aquí para <risa> para radiar. Sí, no, muy muy ergonómica que meto, esta radio ¿no? un Inventó ¿eh? todo esto Uy, pues, muy listo. Pues cuidadín, que menudo menudo debate, como es un momento. Acuérdame de cuando se, se hizo la mesa y todas estas historias, ¿eh? Y más, y, y, ¿y esta cobertura de, de Sky negro que tienen les lesí es pues la yo? Eso ¿Eh? es lo que me está salvando de no... De no Eso es para que nadie las muerda. Al ser negro no te apetece... Ah, bueno, pues puede ser como como yo coloreo. Ahora como lesé ¿eh? pero claro. la primera costó un huevo A ver, como si cuadra que les hay, les como ¿eh? No soy yo tampoco de ni indoreos ni de ninguna otra. Pero bueno, ¿eh? que si la como la y no pasa nada. Pero hostia, da rollo, tío, porque claro... Y los champiñones... Mira, los champiñones también los como. No, pero sí. Si, a ver, si yo setes si hay que comerles y les hay cómoles. Pero, pero en realidad saben a, a lo que lleven. A setes con jamón, saben a jamón. Setes con tal, con tomate, pues saben a tomate, pero la seta en sí. Y luego además vino un día un. <coughs> tuve una vez en una charla un experto, un micólogo de estos, y. Y, bueno, sí, el tío hablando con una pasión tremenda de lesetes, porque está y tal, poniéndonos ahí diapositives de, de esta especie, de la otra especie, de tal. Y, y, bueno, luego en el turno de preguntas preguntan, ¿y a ti cuál te gusta más? ¿Cómo los cocines? Y dicen, no, no no, no les como. <risa> ¡Qué asco! <risa> <risa> ¿Pero cómo se le ocurre de preguntar ni siquiera? <risa> de de no pero bueno y que comes a mí pasan una chorrada no saben nada ¿no? Y, y encima no tienen nada porque decía él, si comes una cosa que no sabe nada pero que bueno tiene muchos componentes sí. que es, no sabe nada uno no puede comer setes nada más porque entonces muere no importa no no nada no lleven nada <risa> muere a, la, a ver muere si son venenosos si muere si son buenos pero pasa mucho tiempo comiéndoles Llego como el tiempo volvemos a Pratchett Tien, Pratchett tiene una frase que me que, Yo creo que allí es mi favorita de él, mi favorita de esta noches, la, la semana que viene será otra. Eh, gusta mucho una que una que tiene por ahí, que dice que, que el tiempo, que el tiempo llegue como, como las drogas, eh, que, que si hay mucho mata. <risa> y es verdad, es verdad. es <risa> muy, muy prestoso, ¿eh? El tiempo acaba matando. ¿Eh? Pues lo que le pasó a él, ¿no? Sí, sí. probé. Oye, ¿visteis que murió también este Pedro Reyes? Sí, también, es verdad, joder, y, y mucho al puente. Mucho al puente, sí. ¿Para Romón, luego, luego pa, para acabar. ¿De, ¿De quién? ¿Del puente? Del Reyes. Ah, de, de Reyes. No o sé, sea, me nunca, nunca. ¿Alguna me faltosada muy... bueno, no sé, yo hace mucho tiempo que no lo seguía ya. Tampoco os creáis que me hacía a especial gracia, ¿no? Eh, gustaba el fecho ese de que yo creo que él ya era consciente que en realidad no fue hacia nada. <risa> Y, y Daban y Perros igual, por, por no hacer nada. ¿eh? Sí, yo creo que ya eso, básicamente. saber lo que Daban. ¿No? Bueno, ya es en medianoche. No sé, igual hay que... ¿eh? ¿No vino a nadie a chate? ¿No viene nadie a chame? Tenía, igual tenía que aprovechar, porque luego, claro, parece la semana que viene. ¿eh? Sí, te <ríe> juegas una paliza. ¿eh? Menuda. sea sí, más joder, don, claro, yo soy, don, soy discapacitado y... Y el dominguero y el protoquímico. No, no, es protoquímico, que ya hay el químico del todo. Igual, entre los dos vienen para acá. Pim, pam, pim, pam. Tienen pinta de peligrosos. ¿eh? Igual que, que pongas cerrojo. Ponga el dominguero y el boseador, y eh, mi madre. O sea que. Uf, joder, pues habrá que, habrá que tener cuidadín. ¿eh? Cajo la mar. ¿Qué dice? ¿Qué sí, dice no, menos mal que tú llevas navaja de Ocan. <risa> Eso me parece a mí que no daña mucho, ¿eh? Según entran por la puerta por las no poniendo así necesidades! <risa> yo suelto eso y todos eh, Igual escapen y dicen ¡Madre Dios, qué malta este chaval! Y los camaradas que si no fuera por América Seguiríamos comiendo cuatro hierbajos <risa> Bueno, pues, mira, yo una buena reflexión, Fuku, es ¿verdad? ¿Y qué dices, María? Si que, no fuera que por cambio, España A la ropa codos. Oye, pues, yo, ¿qué quieres que te diga? Entre patates, tomate Y pantalones, quedó con los patates y el tomate, ¿eh? Oye, en la senda de la Carisa yo me acuerdo que ponía un cartel allí. Había unos restos romanos y ponía, explicaba la, lo que comían por allí. Ponía que comían patatas. patatas? <ríe> eso, eso ponía el cartel. Sí, Madre de sí. Dios, chaval. Entre otras cosas, vamos. ponía, si lo ponía patatas. era que tenían razón. Sí, seguro. En fin, joder. Solo habrás escrito un catedrático. Si lo dice el Estado. <ríe> sí, sí, <Catedrático. ríe> un, doctor, un doctorando mínimo. Bueno, oye, tenemos aquí un historiador. Que seguramente sabe perfectamente que la historia, como ciencia constructiva, eh, en alguna ocasión se derrumba. Alguna claro, construcción y, cuando y, y cuando se demuestre de, de verdad lo de los alienígenas, ya será baladí <risa> cuestión <de> discutir sobre <risa> cualquier cosa de esas. Los romanos también eran reptiles. También. Había pensado que esos no. Cagón, lo he hecho Estamos rodeados. Y empezó todo. Y es terrible, y es terrible. ¿eh? Pero así, cuando se demuestre que había... Cuando se saque una patata... ¿eh? de dos mil años de antigüedad en, claro, eh, eh. en la Carisa ¿eh? es una patata ahí petrificada dirán, cago en el amor, pues sí que había patatas aquí entonces claro, entrará en la historia y dice, no, pero allí que luego perdieron se conservaron más allá, bueno, bien todo eso bien ¿eh? lo que está en sintonía con la historia de Asturias es que todo empezó aquí entonces, la patata, probablemente la hubo aquí se extinguió bueno eh, y luego se llevó al mundo a la básica, tú conoces un paisano que se llama eh, Rivero Meneses Eh, no, creo que no. Bueno, Rivero Meneses, je, no sé qué formación tiene, eh, pero bueno, el mete los textos son todos de, bueno, digamos de... ¿Payasismo? Eh, no, <risa> historia antigua, clásica, antropología y tal, y bueno, pues más o menos les son teorías, cada vez que saco un texto nuevo un y eh, cualquier fenómeno de la humanidad, ¿Eh? Que el origen está en, entre Asturias y Cantabria ah, Cantabria. tío que sabe lo que se trae entre manos De hecho ahora, lo que el último libro que sacó eh, Ahora, muy reciente ¿eh? Y es sobre la Atlántida Que él descubrió dónde está Está en el cachucho El sitio este que está en Frente Llanes ¿eh? Sí, una isla de <risa> que Sí Y el fútbol nació en Santander Pero y, no escribe ese, ese eh, bueno. El, ese sí ocurre, es él, él tiene una página Pero web que, que viene? ¿de la cuca ese tío? no, no y el, no y es yo lo que pasa es que conocílo ya, ya hay muchos años eh, eh, porque eh, de aquella que había foros en internet, que se discutían las cosas eh, en el foro entraba mucha gente que, que comentaba las cosas de Rivero Meneses ¿eh? Que tienen cosas interesantes. No sé si conocéis una recopilación que, que roló por ahí en formato fanzine. Eh, El sendero aborigen origen. Ah, da por ahí en la biblioteca. En la biblioteca sí. eh, pues bueno. Ahí hay textos hay, olvidados, por suerte. Pues hay un texto de dentro de todo eso y texto de Rivero Meneses. ¿eh? Entre ellos, sí, seguramente Rivero Meneses no tiene ni idea de que está ahí. Porque <risa> puede ser unos textos de, de traje y tal, pero bueno, está <risa> ahí. Eh, Varí nos puso un emoticono, pero. Es que te perdiste, te estás perdiendo todo, joder. Joder. Te acabo hablando pancha, sin parar. A Ay, a ver, a ver, a a ver a estábamos con, por ahí. con la ropa y la comida. Con, sí, que decía la que balanza que, que antes el tomate que, que les camises. ¿eh? Eso tengo lo bien más claro que el agua. Sí. Eso debió de ser hace mucho porque no me. ahora y estabas señal. aquí. Sí, estabas ah, aquí hay un uy. momento que dije ah, yo sí. me llevo los tomates y los patates claro. que, que los pantalones. Pero bueno, que tienes un pantalón. Sí, estamos a la que Claro, joder. Y luego que aquí, eh, Diz Fuku, ganó más Europa que América. Hombre, pues sí, la verdad. <risa> Básicamente ganamos lo top. <risa> y Diz pues es un tema complejo sin resentimientos. Me encanta España, seguro. Soy malinchista. Ah, pues, ay, pero, ¿malinchista de Malinche? Pues, si, ayer era muy mala. Hombre, fue, fue muy chunga. No sé quién. La ah, dice el historiador que no conoce a Malinche. ¿No? la madre Malinche. de Dios. la pues bueno y la historia de la conspiración fallo mucho de ella también esta es esclava claro, es que no solo dedicar mucho tiempo ¿eh? y yo solo escucho nuevos de mundial y... no pero bueno y en fecha histórico y esta esclava eh, azteca que curiosamente falaba español y estudian y... incluso no sé hasta todavía no llego pero bueno y la que yo fue una de las primeras que se pasó al bando de Cortés Y bueno, pues ayudó en la, en la guerra contra, contra los aztecas, que no llenan tampoco los aztecas, precisamente mm. un ejemplo de una cosa que hubiera sido mejor que, eh, que quedar ahí. Bueno, ¿eh? pues no sé qué llegara peor, si los españoles aquellos o, o los aztecas, pero bueno, oye, vamos a dejarlo aunque llena de ellos, ¿no? Que vienen los otros, en casa. Ahí está, ahí está. En fin, oye, que si hablamos mm. de, de otras culturas que se. Ah, son todos chungues to, to, son todos jerarquizáis o sea que no hay, hay ningún, una película que por sale. ahí que, que, que tiene bueno que parece ser que no tiene ningún mejor histórico apocalipto. seguramente pero sí mm. apocalipto ah, pero está, está bien entretenida sí está bien por eso porque eh, te pinta Sobre el imperio sí, te es, pinta es, es, como es, es. sí una la, la desigualdad también dentro claro, de claro, claro. de las tribus que por allí había no antes sí. de que llegaran los españoles que no, que no era una cosa yo comenté tiempo aquí joder, yo verdad, tenés razón, repítomela de Dios <risa> pero bueno, repítomo otra vez no pasa nada eh, enlaza con el tema del que falábamos al principio del programa de, de que me decías tú que de algunas veces recomendé novelas históricas que yo creo que escuché, vamos Bueno, pues seguramente te acordarás de Azteca, precisamente, una de las novelas históricas que a mí más me prestó, por ahí. y que te explica muy bien el, el, mundo, el mundo azteca, eh, para lo bueno y para lo malo. Eh. les pocas les les cosas buenas que tenían y les muchas chungas, como, bueno, pues eh, al niño que decía mentiras aquí, eh, a, a un año, antes era la gente más burro, como mucho, pega allí una, una bofetada, ¿Eh? los tiempos de los aztecas eh, atravesaban venir a la, la lengua con una espina de, de árbol entonces bueno vale. casi quedo con la bofetada eh que, que tampoco tampoco sí. eh, eh, ahora más la cosa de reñir los más y sin ellos la bofetada que en realidad aunque bueno ahí también voy a volver a volver a aquellos sí. no pero yo voy a ser también políticamente correcto eh porque eh, yo soy de los que piensan que eh, a ver ...ante un... ...ante una conducta muy peligrosa... ...como por ejemplo... Eh, ...un niño que agarra... ...un niño un pequeñín... ...que agarra la costumbre de... ...de soltarse de la mano... ...echar a correr y cruzar la calle... ...bueno pues a lo mejor sí que... ...no queda más remedio... ...que, que la bofetada... ...si sí, no, en serio os lo digo... ...y sabéis que es lo más gracioso de esto... ...y eso... Eh, ...sentirlo a... ...a una profesora de... ...de psicología... ¿eh? A ver, ¿qué hacéis con...? Como si eso significara algo. ¿eh? Bueno, no, ya lo sé, joder, pero bueno, que llamamos la atención. Porque, a ver, precisamente en esa disciplina, ¿eh? falaben de que está en cuanto yo era una profesora de modificación de conducta, eh, bueno, pues para la modificación de conducta todo el mundo lo sabe, que es mucho más efectivo el refuerzo que el castigo. ¿eh? Eh, el castigo no te garantiza, no te garantiza que... Eh, si el organismo aprenda, nada, aprenda a comportarse correctamente. ¿eh? Como mucho, eh, lo que aprende ya es inhibir el comportamiento, excepto cuando no hay que dar más remedio, que no sabe hacer otra cosa y va a volver a hacer lo mismo. Sin embargo, el reforzamiento de conductas alternativas pues, funciona mucho mejor. Bueno, la cuestión ya que decía ella, bueno, a ver, ¿qué pensáis de hay que castigar a los niños? Y toda la gente decía, no, no, nunca. Y entonces ella decía, ja, hola, Mar, pues como un niño... pequeño cruce, eh, cruce la calle, eh, lo mejor y eh, torcer la cara de un bufetón, porque no puedo hacerlo, lo, y luego enseñar a hacerlo bien, lo que hay que hacer y tal, o sea, pero ante el peligro de que lo mate un coche, pues oye, eh, hay casos que, que hay eh, un ejemplo de incorrección política, eh, que, que había la tobía, y bueno, bueno rapazos, acabaremos, ¿no? En viniera uh, aire ¿Cuánto tiempo ha grabado? Tú mandes A ver Dos va, horas va Dos horas bueno, ¿De dónde? Pues, pues sí vamos, vamos a Vamos a ir acabando Que yo por fortuna trabajo de tardes Entonces dame igual Pero bueno Luego también Paz que da eh. lo de Dios Eso de, de levantarme Y ya tener que marchar Para trabajar y, ah. Dios yo, Y es lo que tiene ser un esclavo Sí y Es mejor no ser esclavo Uff Qué asco ¿No? En fin Bueno, colegas, que marchamos, ¿no? Eh, diré eso de siempre, un, un agradecimiento especial esta noche aquí para pa la Nebasicu, eh, y para el ciego de los años también, ¿eh? este que supuestamente falló un programa en la cuca. Supuestamente es un compañero de la radio. Sí, si quieres puedes publicitar el otro programa, ¿qué es? Eh, nada, lo dejo así en el aire para que la gente... La gente solo una, quiere oyentes exigentes, tiene que sí. conocerlo en persona, mendigarle <risa> que le pase algún archivo... La leche, Oye, los que te entiendo de nadie, que yo me entera, que no fue por programa aquí, ¿eh? <risa> totalmente. <risa> ¿Qué dice ahí? Cuando el, el niño, niño tenga, tenga poder lo ejercerá. Tienes razón, Fuku, estoy totalmente de acuerdo, pero... No. Eh, y un debate importante eh, el de la necesidad de, de cortar de, eh, de raíz les les conductas muy muy peligrosas como en ese caso pero yo le dispararía al niño no porque pues <risa> lo igual que el coche eso ya no pero no pero no cruza la calle Ya, bueno, y es verdad, y es verdad, no cruzo la calle. No, hombre, no, era una provocación. Que yo no soy nada de, de, eh, de castigos tampoco, y ya sabéis cómo soy yo, que soy tratado de defender la, la voluntad que, que casi hasta si uno quiere matarse que se mate. No pasa nada, lo que pasa es que, bueno, el caso de los niños es un poco más complicado. Ahí mm. ahí la mi teoría tiene un montón de, de furacos, ¿eh? eh como hay que, no mira, nunca me puse yo a reflexionar sobre cómo había que comportarse con, con los niños muy pequeños ¿eh? uh -huh. un poquillín más sí eh, pero muy pequeños no pero igual eh, igual no seguro esto que dice que diz Fuku tiene, tiene toda la razón en el sentido de que no, ¿Eh? ah, no, no, que estoy, es que estoy inquieto porque oigo ruidos yo por ahí, no había no había sé si yo, pero me suena, ah. es que estoy acordándome de, que, a ver, estoy acordándome de que yo tuve una conversación con Larry, es que claro, pones una, sí. aquí hay que decir que, que no nos, pues es a aprender, que no nos deja está con todas las luces apagadas no, no, y pues, pues, no, a mí el otro día, yo, no, yo no, vale, todas no, todas no. Porque dejaste vale, fuera vale. yo no me acuerdo ya si la dejé o si alguien la ahora, porque el otro día Larry, Estuvo Larry arriño no, Bernie. El estuvo Matarino, sí. estuvo comentando que, que él haciendo programa solo había oído unos ruidos extraños ah, uf, pero yo siempre, y que ¿no y que había ido al baño y se había caído un libro que estaba en una posición muy rara para caer. Ah, bueno, pero yo, cosas así y ahora bueno, me estoy inquietando. A no, ver. pero estas horas y. Pero ruidos en el mío siempre, eh. Meca. pero siempre, siempre todos los jueves. Lo que pasa que me yo encantado. O sea, yo si hay espíritus alguna movida por aquí, yo a ver. Entonces sería bastante lógico ¿eh? no, no a ver vosotros miréis la misma vida yo precisamente por esto que decía hace un rato y que digo muchas veces eh, yo soy del pensamiento de no negar nada a priori ¿eh? yo sencillamente como nunca no vi un fantasma entonces pues, no sé tampoco llegue que tenga ningún motivo para pensar que los hay, ¿no? hay gente que dice que los vio hay explicaciones más sencillas ¿eh? y yo como soy de ocam pues yo me quedo con la sencilla ¿eh? eso sí Eso no quiere decir que no los haya, quiere decir que hasta ahora no tengo ningún motivo razonable para pensar que, que los haya en vez de mm, usar otra explicación para pa el fenómeno. Pero oye, que los hay de verdad y que vienen y, oye, ¿qué tal el ¿no? anedónico? Igual alguien ¿Qué? intentó enfocar la puerta y te ha cerrado, sin más, ¿no? Mm. ¿Sí? Alguien que entraba a comprar tabaco. No, porque no, está pero... abierta la puerta. Uy, ¿cómo no, puede yo, ser yo eso? Yo siento, lo, siento, voces, eh, siento voces aquí, ¿eh? pero mira dice María, yo opinarán cuando tengan hijos. De vez en cuando, no, caen mal un par de nalgadas. Bueno, no sé, pero, bueno, pero bueno, bueno, como tú dices, eh, cuando seamos padres comeremos huevos y mientras tanto, pues, ¿eh? Y tú que bueno, Fuku también sabe, también sabe de eso, ¿eh? Bueno. que no damos más vueltas ¿eh? eh, lo de los lo de los fantasmas y demás claro, de pues que bueno ¿eh? que igual por cierto que eh, igual el, el fantasma ¿Eh? que hay igual es el de Terry Pratchett quién sabe tampoco pues ya podía ya podía el de Pablo Iglesias igual que está muerto que está fantasma vivo? que recorre el, <risa> Europa ah, ah bueno el que está vivo un dos <risa> Que bueno, si queréis, vertémonos también con ese tal, pero bueno, ya voy llevando solo este programa. Tampoco no pasa nada porque en vez de dos y en tres, ¿eh? No, no. <ríe> no pasaría nada, no pasaría nada, pero bueno. Tú mandas. Bueno, anda, no, pues entonces eh, despedimos, ¿eh? invitando a cualquier tipo de fantasma que quiera venir. Yo fue ofrego siempre, ¿eh? Yo siempre a ver, yo por ejemplo eh, el mío, yo lo comenté también aquí, porque no paro de, de comentar aquí. Pero, pero en el. El mio pa morrió y yo tenía unas cuestiones que ah, comentáis. Y lo sí, hace poco. Y yo estoy deseando que venga para comentarles, <risa> pero. No, no. ¿Qué dice aquí? Yo unas cuantas recibí, mira cómo sale a las 12 de la noche y hasta baila. <risa> pues también es verdad. Este, palabras. Media palabras. Medianoche, aquí dando la vara. Claro, claro, igual si lo hubieran educado <risa> lo de la manera. <risa> para mí <no> <risa> Es verdad, eh. Cuida de que nunca en un sienta hedores. No bueno, puede no, ya ser que se enganche. Se o... aguanta 32 años. No, hostia, que te <ríe> Bueno, que joder, que acabamos, coño. Qué raro que yo queriendo acabar. Madre de Dios. Nada, ¿eh? ah, sí, porque luego esto ya puede llegar a unos niveles de. Las presencias nos están aquí acorralando. <ríe> Vamos a bajar para casa. A ver, ¿qué pasa ahora? ¿Me acabo Además, este barrio. ¡Uh! Por la noche. Y es tremendo, ¿eh? Y tremendo. Yo creo que este barrio a las 10 de la noche. A las 10 de la noche están cerrados los bares ya. No, no, Que no hay la calle. Solo churma. Solo la gente de Radio Cuca. Solo la gente de Radio Cuca. Somos lo peor. No sé cómo nos aguantan en este barrio. ¿Cuántos años llevamos ya en este barrio? Madre de Dios. ¿Eh? entre el yucal de antes y el claro, de ahora yo, yo dos años y pico no, pero la radio la radio lleva, la radio lleva debería saberlo porque ¿eh? Entonces, con este tema de la historia hasta ahí poco eh, 94 me parece que ya estaba aquí o más marzo 98 bueno, espere ahí, mucho tiempo, joder <risa> con eso yo ya abondo Bueno ahí un rato, eh, habrá como un cuarto de hora, empecé a despedirme y a darles gracias a la, a la gente que, que estaba aquí, eh, darles gracias a Ana básico dires gracias al Cegaratu de, de la eh, del año, y ocurrió eso me decir que hiciera publicidad de su programas. y volvimos a bla bla bla bla bla pero bueno, ya no, ya ahora ya vuelvo a darles gracias al anedónico, el, el anedónico no que soy yo, dando las gracias a mí mismo, veis como hay ya que acabar esto, ya no puede ser. A Navasico y a Cegaratu, eh, que muchas gracias por, por estar aquí, que sois bienvenidos siempre que eh, que haya ocasión. ¿eh? La gracias a la audiencia por aguantarnos, que como ter con tertulios orondos no tenemos precio. Hombre, va, verás. <risa> y como más presta, ¿eh? cuando estoy programando tertulia, presta la de Dios. Pero venga, un saludo para María, para Fuku, para Macetu. ¿eh? Un saludo muy gordo, un saludo muy gordo también para toda la gente que tuvo sintiéndole esta noche a través del 107.3 de la frecuencia modulada. También de los que lo sintieron a través de la nueva emisión digital, www.radiocucan.org. Un saludo para que lo sientan, para la gente que lo sienta más para adelante. ¿eh? Un saludo para especial, voy, voy a dar un saludo al Tirolincio que, ¿eh? que sentimos la semana pasada desde el centro de Europa. ¿eh? Que ya, lo siento, te lo que ya lo supera todo en de Guatemala, pero ¿eh? de todas maneras yo oye, pues sigo agradeciendo que se me sienta de donde sea, joder, desde la carisa, desde Ciudad Naranco, desde Dinamarca, Londres, Centro Europa, América, agradezco lo todo. Venga, un saludín muy, muy, muy grande, eh, todos. Y bueno, pues sigo dando un poco la vara mientras encuentro el cantar, porque no lo encuentro, eh. Si no, ya estaba puesto el, el, el cantar de acabar Que voy teniendo aquí tantos Venimos equipados ¿eh? sí, Voy teniendo aquí tantos Que ya, que ya llega un momento en que, en, que, en que ya casi no lo encuentro Venga, lo dicho Un saludo muy gordo para todos Y la semana que viene, el que bien ¿eh? Espero que teáis aquí otra vez Porque ya sabéis lo que os digo siempre Cuidadín, pasáislo bien Y que en un joyan, mal Venga Hasta la salvana que bien colyacio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 Que no te toquen Que no te toquen Que no te toquen Que no te toquen Eres un carlucho pero sabes ya que a la vida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 Que no te toques, no, que no no, te no, no no, no te no, no